En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Hemos llevado al terreno del debate algunos temas que jamás deberían haberse llevado a la duda. Tenemos que levantar el pie del acelerador. Nos estamos pasando. Esto lo digo a propósito de que ahora mismo están reunidos en Madrid algunos líderes internacionales en después de las arras de estos días sobre el cambio climático, que es un tema científicamente tan claro como la ley de la gravedad. Repito, este es un tema científicamente tan claro como la ley de la gravedad. Hay algunas voces descelebradas, malintencionadas o, o sí... Inocentes que han llegado a poner alguna duda. Se puede discutir sobre las respuestas, pero no sobre el hecho en sí. Quizá el problema está en haber dado voz a quienes solo buscaban meter mentiras en la gente haciendo sentir que este es un tema político, que en absoluto tiene que ver con la política, que tiene tal importancia que mientras discutimos la tierra se va muriendo poco a poco. En este caso, uno y uno son dos. Aunque algunos no sepan contar Y estén cegados por sus ideas Saludos en De Bruno Cardeñosa En nombre de todo el equipo que hace posible este programa En la sintonía de Onda Cero Estamos hasta las 4 En La Rosa de los Vientos Con Miguel Jurado al frente de la patatécnica Javier Sevillano en redacción y producción Silvia Casasola en la condirección Estos son nuestros temas La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa Esta noche, atención, porque va a ser una invitada muy especial, una de las grandes en voces de la literatura española. Va a estar aquí, en La Rosa de los Vientos, Espido Freire. Círculo secreto, la mente, espiritualidad, está en el cerebro, nos preguntamos. Círculo secreto con Madu Martínez... También os vamos a hablar del hangar 18, una misteriosa base militar en donde dicen que puede encontrarse en su interior restos de no identificados. También os vamos a hablar de uno de los lugares más bellos y bizarros de nuestro mundo, en el mundo bizarro aquí en la rosa los Vientos, con Javier Sanz Albarcín. ¿Dónde? En la provincia de Teruel, esa provincia que dicen algunos que no existe... Os recordamos en nuestra etiqueta en Twitter estamos almohadillas rosavientos almohadilla rosavientos Rosa y además José Manuel Esquivano en su callejón ha empezado el camino de los Oscar un camino que ya está hablando español y también vamos a tener señales del futuro señales del fin del mundo perdón con Javier Sevillano ...y el futuro es lo que querían cambiar... ...con esto que nos va a comentar... ...en materia reservada... ...Fernando Rueda... ...Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas... ...vaya escandalazo... ...pendientes de un último recurso... ...la Agencia Mundial Antidopagia... ...ha sancionado a todo el deporte ruso... ...a todos sus deportistas... ...a no poder participar durante cuatro años... ...en una gran competición internacional... ...bajo su propia bandera... ...Putin y su gente dicen... ...que es un ataque político contra el país... ...verdad o manipulación... La historia de una infamia en un rato. Y atención, estamos a punto ya de hablar con Estidio Freire, pero antes, antes, primeras pistas, el concurso de esta noche, personaje misterioso Silvia Casasola. ¿Habéis cenado hoy? Yo, claro. ¿Sí, ¿sí? seguro? Bueno, no, pero... no yo no ceno nunca. Yo la verdad es que no, al final me he puesto ciego de manolitos, pero no sé. Ay, con los ricos que están, uy, uy. Es que de verdad, en esta época los dulces, una tentación. Yo reconozco que durante todo el año intento no estar tomando bombones, y en Navidades, en vez de tomar otras cosas de dulces, es cuando aprovecho y digo, tengo licencia para bombones. Licencia para bombonear. Me parece muy bien. Bueno, que eh, os veo fenomenal, que mantengáis la línea, así, pues bueno, que esos dos kilitos correspondientes de Navidad, que son las licencias que toma cada uno, pues está muy bien. ¿Y por qué digo esto? Porque esta noche la propuesta huele calimenta, ya que nuestros candidatos al concurso son afamados chefs de reconocido prestigio. Todos ellos muy televisivos que han triunfado con sus restaurantes y también con sus programas de cocina en televisión. Los tres que os vamos a proponer tienen una personalidad muy marcada, pero de quién, y esta es la primera pista, de quién hablamos si decidió viajar a Suiza para formarse como cocinero profesional. Opciones que damos, Carlos Arguiñano. José Andrés y Alberto Chicote. En rosa.vientos.es o con Almohadilla Rosa Vientos en Twitter. decidnos cuál de estos tres cocineros es el personaje oculto del concurso de la Rosa de los Vientos. La una y siete minutos, hora de comenzar.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 Esa sí. es Elena, es Elena 100%. Sí, bueno, sí, sí, sí. Eh, pero muchas eh, veces, eh, pues es eso, ¿no?, eh, queremos eh, ser, destacar poquito, ¿no?, eh, eh, que se fijen poco en nosotros, eh, que lo que <risa> hagamos... Eh,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 que podía compartir a las personas de mis gatas que escuchan aquí a Rusia que quiere atención eh, que podían compartir tenemos más invitados ¿no? Es, es, tu, es tu bebé, tu bebé gatuno es la bueno, en fin, es una de las tres es la que más errada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 De la melancolía es el título de esta novela Fantástica, fascinante, entrañable De nuestra invitada Espido Freire Espido, mil gracias eh, por estar con nosotros Un abrazo y hasta cuando quieras. Un beso grande La rosa de los vientos En Onda Cero Materia Reservada 2.0 Fernando Rueda, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, Egein. Bueno, qué historia tan tremenda, tan espectacular, tan espeluznante. Una historia que nos remonta a comienzos de los años 80 y que estuvo en vigor haciéndose cosas. Ahora vamos a contar qué cosas hasta hace muy poquito. Sí, sí. Treinta y pico años. Sí, porque eh, porque hablamos de esto. Bueno, pues hablamos, yo creo que la mayor parte de la gente lo sabe, ¿no? Porque el Tribunal Arbitral Antidopaje ha decidido que eh, durante cuatro años. Eh, digamos que todos los equipos y todos los representantes de, de Rusia no puedan participar en las grandes competiciones internacionales pero representando a Rusia pues individualmente es. Es otra cosa. Eh, eh, pero al final lo que tú vas a las, a las olimpiadas por tu país tú haces, vas al, al mundial de fútbol por tu país y, sin embargo es decir, la bandera de Rusia que es eh, lo importante no va a estar Es decir, esto sí es algo que eh, el Comité Olímpico Internacional quería pretendía. ¿no? Es decir, castigan ustedes a los estados, al Estado en este caso, no castiguen a, a los deportistas. Ahora bien, ¿el problema cuál es? Que podrán, se van a admitir que vayan los deportistas siempre y cuando no exista sobre ellos ni la más mínima sospecha de que eh, han podido doparse. Y damos el dato... De, que es dentro de la investigación de 2011 a 2015 hay más de mil mil deportistas rusos, en diversos deportes y tal, incluidos los paralímpicos es decir, que, que, que es no algo, se cortan ni un es pelo es tremendo, ¿no? es decir, que aquí no no esto es eh, se beneficiaron de una forma u otra o del encubrimiento o del dopaje la historia que vamos a contar y lo que vamos a explicar es que nos un proceso de doping de cada equipo, de cada... No, es algo gubernamental, ¿no? Institucional. La, la, por lo menos la acusación. Sí, sí, sí. sí la... y, y, Bueno, en este caso veremos porque es un caso en el que hay muchas más pruebas. El problema, ¿sabes cuál es? El problema es que cuando te metes en esta historia eh, empiezas a encontrar pistas muy preocupantes. Por ejemplo, pistas que ya proceden de los Juegos Olímpicos de 1984 en Los Ángeles cuando se han investigado que luego hablaremos y se ha, se ha encontrado información antigua se ha encontrado por ejemplo eh, información de que el, el, la Unión Soviética ya preparaba un plan de dopaje en atletismo de cara a esos Juegos Olímpicos a los cuales no llegaron a participar porque ya sabéis que hubo un boicot previo De, de, de Rusia de, entre Rusia y Estados Unidos pero que tenían un plan es decir, ya esto no es eh, solamente del actual presidente de Rusia no es del anterior, es algo es decir es eh, hacer trampas para conseguir los, los, los, los, pues eso para conseguir la, las medallas de hecho, entre 2001 y 2009 eh, Hay eh, ya en los pruebas, en los análisis a deportistas rusos, eh, bueno, eh, al final se llegó a la conclusión, ya en estos datos, eh, en los Juegos Olímpicos, en lo, las grandes competiciones de élite, ya empezó una sospecha más que seria de que los deportistas rusos estaban. Ya, le decimos sobre medicaos o sobre dopaos, pero. ...pero que hacían trampas... ¿no? ...¿os acordáis de Nadia comanechi ...esos dieces constantes que la ponían... Sí, sí, sí. ...yo ahí creo que no sé si hay... ...sospecha o no sospecha de dopaje... ...pero sí recuerdo... ...y, ad, y yo creo que es algo que además lo mantienen... ...diferentes países... ...y es que les retrasan a las chicas... Sí. el ser el ser mujeres romana, ¿no? sí, sí, sí, sí. El, el ser mujeres porque eh, lo que quieren es, es mm, que sigan siendo niñas para poder seguir compitiendo y entonces claro, claro les supone un trastorno tremendo En su desarrollo, sí, sí, porque sí. Lo, lo pasan fatal y hay veces que sí es por voluntad propia y hay otras veces pues eso que es por exigencia de representar su, su país porque ven que es una gimnasta con unas condiciones muy importantes y entonces pues tanto anímica como física como psicológicamente se quedan muy tocadas. Pero ahí era un tema de hormonas, eh, parece ser, y eso se sabía, y yo creo Pero que la, yo recuerde... la historia de diferencia es que sea una cosa institucional, claro. eh, una trama institucional. Eh, ha habido diferentes hay casos antes, y con las ginastas, bueno, eh, las ginastas de Estados Unidos y las de España y las de Islandia y las del Reino Unido, nadie está libre, ¿eh? uh -huh, uh -huh. De eso, guapo porque vamos, no pues, pero eso no, no se considera, eran malos, ya, eh, eso después de terror de, de acero, ¿no? Ya, pero eso, no se, eso, según yo creo, no se considera eh, dopaje. Sí, claro, eh, no, es no, algo... No, no, claro, es, otra, es algo, se se puede, otra conducta que se puede coger y, pues, y rechazar, rechazar un poco... De, de, de inmoral, de, de... El problema es cuando... Estás para para eh, ganar, para ser más fuerte, para tener más potencia, lo que haces es mm, doparte. Por, por ejemplo, eh, hemos hablado de, en 2009, en octubre de 2009, los campeonatos mundiales de atletismo de, de ese año. Bueno, pues la Federación Internacional de Atletismo, el, el presidente, informa a su colega ruso de que, bueno, de que... Uff, De el abuso sistemático de, de, de, echarte la, de meterte tu propia sangre productos relacionados con, el, con la EPO y, y fijaros es el presidente de la Federación Internacional el que informa de su preocupación al presidente de, de la Federación Rusa porque no existe eh, la creencia, porque es que es tremenda la creencia de que no es que sean los, los los deportistas, sino que sean las federaciones, que sean las federaciones, por un lado, los que les, les pudieran proteger, que no cabía en ninguna cabeza, y más aún, no cabía de que pudieran facilitarle claro. los productos del dopaje, ¿no? Y, y se marca un poco el antes y el después, eh, finales de los años... Eh, eh... De la primera década del siglo XXI, ¿no? no. El, eh, el Mundial de Atletismo marca un poquito el comienzo de la gran sospecha, eh, porque luego incluso existe una denuncia. Sí, es que esto es una historia que vamos dando algunos datos porque es la mejor forma de comprender en su totalidad. Por ejemplo, en 2010 seguimos acercándonos, Un empleado de la Agencia Antidopaje de, eh, de Rusia, la, que le llaman la rusada, Vitaly Stepanov, empieza a enviar información a la Agencia Mundial Antidopaje, alegando que eh, se estaba permitiendo el dopaje. Manda muchos mensajes y nadie le hace caso. Aquí apuntamos un dato eh, nuevo, que es la sospecha de que dentro de la Federación Internacional no solo del atletismo, sino del resto de las federaciones ante denuncias puntuales, la gente no las cree la gente no lleva a cabo unas investigaciones también influye en eso, yo tengo la sospecha, por viendo los datos de que es una gran potencia es decir, que no se atreven con con Rusia. No, no, y que además, independientemente de toda esta locura del dopaje, los gimnastas rusos son entrenados muchísimas horas, les están desde pequeñitos machacando para dar unos resultados que ellos quieren que den, o sea, que es que viven... Pero no dopándoles. No, no, no, te claro. estoy diciendo que independientemente ya del asunto del dopaje, eh, lo tienen muy inculcado en la cultura rusa que los niños desde muy pequeñitos son muy entren o sea, están entrenando horas y horas porque quieren que eh, den unos resultados. Entonces, yo creo... Lo que pasa es que, eh, eso es verdad, pero cu cuando empiezan a competir se encuentran con que los honestos, entre comillas, eh, empiezan a... Claro, a están entrenando todos juntos y tú sabes eh, que hay ciertas cosas que están pasando. Por ejemplo... En diciembre de 2012 la medallista olímpica daría Pichelnikova envía otro correo a la, a, a la asociación a la agencia mundial antidopaje diciendo que, eh, que bueno que están pasando cosas raras y que eh, están eh, se está favoreciendo a algunos en un tema de, de, de, de este tipo de drogas ¿no? ¿Qué es lo que hizo el, eh, el, esta agencia mundial de antidopaje? Como no, podí, no dudaba de Rusia, pues les mandó a, a la Federación Rusa, le mandó la información. ¿Y qué pasó? En abril de 2013, eh, Daria Pichalnikova fue vetada por la Federación Rusa de Atletismo durante 10 años. Es decir, se fue de la lengua, nadie la hizo caso, nadie quiso atender sus sus sus denuncias, denuncias y, y qué, ¿qué fue lo que pasó? que las denuncias siguieron llegando siguieron llegando hasta que de repente las denuncias apuntaron a un tipo a Gregory Rodchenkov a un tipo y a un laboratorio claro, que era el investigador el jefe del, labo el, del laboratorio donde en Moscú se hacían las pruebas De, eh, de, si, de orina para determinar si eh, se habían dopado los atletas o no se habían dota, dopado los atletas y empiezan a llegar esas eh, esas sospechas pero se investiga muy muy eh, despacito ¿no? qué es lo que eh, ocurre veréis es, ayer mismo por la noche estuve viendo un documental que se llama ícaro Y que habla un poco del tema del, del dopaje ahí el protagonista es, es Brian Fogel que lo que empieza, hace ese documental al menos el arranque intentando demostrar que él, él, él, hace ciclismo eh, cómo puede estar dopándose durante un año y luego que no le pillen con él, el dopaje y entonces eh, primero le ayuda a un americano Del, de allí, de, de los laboratorios americanos, y cuando ya se pone y se dice, mira, no te puedo ayudar, y dice, bueno, recomiéndame a alguien, y le recomienda, ¿a quién? A Grigori Rothenkov. Entonces, empieza a establecer una relación con él, en la cual mmm, se ve claramente desde el principio como Rothenkov le va diciendo exactamente... ...todos los, los mecanismos del dopaje... ...todos los mecanismos del control de la orina... ...todos los mecanismos del, del este... ...ya en aquella en aquel momento no se sabía... ...pero Rochenkoff era el artífice del gran... Eh, ...de la gran manipulación... ...y gran manipulación que a veces era tan simple... ...como de la siguiente forma... ...él cogía las orinas y... ...detectaba que uno de los atletas... Eh, ...se había dopado, estaba claro... ...¿qué hacían, sanción?... ...informaba al comité, no... ...hablaba con el viceministro de deportes... ...Jurin Angornix... ...y le decía, este se ha dopado... ...y entonces... ...el viceministro de deportes decidía... ...dependiendo de la importancia del deportista... ...si le sancionaban... ...o si lo encubrían... ...todos los que fueran deportistas... ...que pudieran ganar medallas... ...estuvieran cerca de eso... Eran encubiertos. El que era un mierdecilla y tal, bueno, pues a eso, para ahí darse esa sensación, ahí te quedas. Y eh, durante estos años ocultaron el positivo de casi 600 deportistas. Quiere decir que los deportistas lo hacían y que sabían que cuando les pillaban les dejaban hacer lo que les diera la, la gana, ¿no? Qué barbaridad. Y... Y claro, en estas llegamos a, a, al, al, oh, a la fecha clave, que son los Juegos Olímpicos de Sochi, del 7 al 23 de febrero del 2014. Aquí es importante decirlo ya porque... Ya todo se desmadra. Esa, eso es. o sea, ya, ya empieza a haber una sospecha, no sobre algunos casos, sino una sospecha generalizada. ...como existe esa sospecha... ...pero ellos ya... ...no solamente es que exista la sospecha... ...es que el Estado... ...está necesitado... ...de un gran triunfo... ...es unas olimpiadas que se celebran en Rusia... ...y quieren tener... ...un enorme triunfo... ...y entonces... Eh, ...ya saben... ...saben que sus atletas... ...se dopan... ...lo saben perfectamente... ...y entonces lo que hacen es... ...vamos a instaurar un sistema para que nuestros atletas ganen medallas y no se las quiten. Pero aquí ya entra, ya había entrado en otros momentos, el FSB. El FSB es el Servicio Secreto Interior, el sustituto del KGB, que organizan una operación para que en esos laboratorios donde van las muestras que van a ser analizadas durante los Juegos Olímpicos, existe un sistema que ya va más allá del, del dopaje, que es un sistema que llevan meses preparando. ¿Cómo lo llevan preparando? Pues primero, durante todo el tiempo que no se, no se dopan, les cogen orina y acumulan y asimilan esa orina, y luego, cuando llega, ya luego empiezan a doparse, y cuando llega el, el tema, eh, está hecho de tal forma que saben que ellos mismos, que hay unas cámaras que graban todo lo que pasa en los pasillos, y entonces cogen la sala, ...que es la sala 125... ...donde están todas las muestras... ...y por la noche... Eh, ...el eh, Rotchenkov ...va a la sala... ...124, pared con pared... ...en la cual ha hecho el FSB... ...un agujero... ...y entonces le pasan... ...las muestras de orina... Que, ...de los atletas rusos... ...que deberían dar positivo... ...y él, en esa otra sala... ...lo que hace es... ...tirar esa orina y, y otra, meter, meter, el dar el cambiazo mm. eh, completamente con, conclusión Entonces, Rusia gana orina, entre comillas buena claro, claro. Mm. Eh, conclusión Rusia gana el medallero arrasando lo que nunca se había visto con 33 eh, medallas eso hace que la popularidad hundida de Putin en aquel momento se dispara y como dato mm, de contexto pocos meses después con esa popularidad ataca eh, Ucrania ¡ah! ningún, ningún deportista ruso da positivo eso es eh, absolutamente eh, eh, tremendo ¿no? fijaros que tiempo después en diciembre de 2014 Yulia Stepanova una medio rusa da positivo da positivo y entonces en una competición Y entonces se cabrea, dice, joder, ahora voy a ser yo la que va... Eh, la eh, Aquí todo, todo el mundo se dopa y, y a mí me van a, a armar el gran follón. Y va a la Agencia Mundial Antidopaje a denunciar que es un sistema que está absolutamente controlado, patrocinado por el Kremlin y acusa al director del laboratorio antidopaje, a Grigory Rotchenkov. De ser el que organiza eh, absolutamente... Es que fíjate ¿eh? ¿Cómo, cómo tienen ahí orquestado todo esto, es que es tremendo. Sí. O sea, el, el que supuestamente tiene que velar por la honestidad de los deportistas es el que está favoreciendo que esté todo manipulado en cuanto a que se estén dopando. Sí, sí, ¿no? Y, y lo que pasa es que ya... Después de tantos años mirando para otro lado, eh, la Agencia Mundial Antidopaje ya empieza a, a moverlo. Pero ¿qué, ¿qué es lo que hacen? Ellos mismos se dan cuenta que esto no va a llegar a nada. Porque los países Con el lo están. Insistimos en el apoyo de altas autoridades, servicios de inteligencia. Sí, sí. Te transmito una pregunta aquí. Mucha gente seguramente lo ha pensado. con María Rosa Vientos Rasez nos dice y nos señala la posibilidad de que gran parte de todas estas informaciones que han salido no haya más que un intento, haya sobre todo un intento de aislar a algunos países, entre ellos a Rusia, y hacer daño a Putin. Es que lo que estamos dando, son y vamos a seguir dando, son detalles concretos y por eso, aunque los nombres no suenen a... a a ah, nada, <risa> claro eh, son datos concretos de todo eh, claro. ese eh, que ahora vamos a ver el final de la historia que es lo más representativo de, de, de todo este tema lo ¿no? que acaba de decir Bruno es la explicación r realidad que han dicho la gente cercana a Putin, sí, sí, claro. que es todo como una conspiración, que quieren eh, estar pues eso, el tema político haciendo declaraciones negativas en torno a Putin y bueno, no quieren pues deja, asumir lo que hay voy a dar un paso, aunque Me salte algunas cosas. Sí, eh, os quiero decir que lo que hace eh, la, eh, la Asociación Mundial de Antidopaje es filtrarlo, que haya reportajes y que se haga una denuncia pública. Cuando haces una denuncia pública, ya mmm, todos los países que estaban haciendo la vista gorda ya se ven obligados a, a actuar. Pero... Cuando eh, salen todas estas cosas, todas estas denuncias, llega un momento en que Rochenkov empieza eh, a ser la persona amenazada, la persona eh, peligrosa, tan peligrosa que la propia, el propio servicio secreto ruso le pone eh, teóricamente dos escoltas para protegerle cuando en realidad es para vigilarle. Él se da cuenta... ...de que pueden acabar con su vida... ...de que puede pasar cualquier cosa... ...y él lo que hace es huir... ...y cómo huye... ...huye con la ayuda... ...le pide ayuda... ...por eso os lo he mencionado antes... al que está con el, ...a la persona con la que está haciendo el reportaje... ...ícaro este que os he dicho que está en Netflix... ...que le he visto... ...a Brian Fogel... ...Brian Fogel le compra... ...participa con él... ...le compra un billete a Los Ángeles... ...para que no tenga eso... ...y eh, y Rodchenkov huye huye a Estados Unidos pero ¿cómo huye con est a Estados Unidos? pues él sabía mmm, perfectamente el caso de Snowden lo, tiene, lo lleva muy clavado y sabe que no vale para nada lo que él diga sino que vale las pruebas claro. y entonces él huye ¿cómo? con el disco duro que lo ha tri triplicado le ha hecho tres copias por si acaso pasa algo huye con el disco duro del ordenador central del laboratorio es decir, que se lleva Se lleva toda la información original, más un dietario, con todo lo que ha estado haciendo durante años y años y años. Con lo cual, eh, ¿qué es lo que...? Eh, por cierto, un, un poco tiempo después, Nikita Kamaev, ayudante de Rosco, de Rochenkov en Xochitl, muere en, de un infarto. No tenía síntomas, era fuerte como un roble. Una cosa te quería preguntar. En el asunto este de hacer las pruebas de dopaje, una cosa es lo que hace rochenkov con el la orina hace y hace el cambiazo sí, y sí. tal, pero claro, cuando estás, haciendo, eh, estás compitiendo, los organismos internacionales también te hacen análisis y ahí es cuando, me imagino, a no ser que sea con algún producto que está ahí como muy oculto y no lo analizan, ahí es cuando salta el positivo. Claro, porque eh, dentro de todas estas cosas que hacen, una de las cosas que hace, por eso lo he, conta he contado el caso de Brian Fogel, que hace el reportaje, porque le están dopando y él eh, tiene la capacidad de hacer eh, un control sobre el dopaje. ¿Mm? Entonces, en ese control sobre el dopaje, lo que hace es que... ...dopan a, lo, a los atletas... ...pero luego saben cómo tratarse... ...evitar que sean pillados con la orina... ...vale... ...porque, y esto es un dato muy importante... ...una de las cosas que lleva a cabo... Eh, Rochenkov que lo, hace todo, que lo hace todo... ...es que eh, tiene... Eh, ...les aplica un cóctel... ...le llaman el cóctel de la duquesa... ...porque lleva una mezcla de tres tipos... ...de esteroides anabolizantes... Yo creo que le llamaban la, el cóctel de la duquesa porque además le ponían permú. No sé si era para darle más, más sabor o para, claro. o, para, Camuflaje. O, o para todas estas cosas. Entonces, luego, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es, digamos, el culmen? Es que, obviamente, la ama para evitarse problemas, coge y encarga eh, investigaciones independientes. Y, contra y, a y contrata a un tipo absolutamente independiente y hace dos informes eh, McLaren, ¿no? McLaren eh, ...lo que dice... Eh, ...que es un abogado... ...tal... ...lo que dice es que... Mm, ...desde el gobierno ruso... ...el Ministerio de Deportes... ...y el FSB... ...Ministerio de Deportes y el FSB... ...se hizo primero... ...un sistema de suministro de sustancias prohibidas a los atletas... ...y segundo... ...se ocultaron y manipularon... ...pruebas antidopaje en el periodo que comprende... ...de 2011 a 2015 y que eh, afectó a todo el deporte, a más de 30 disciplinas, según tienen probados, por, no solamente por el testimonio de, de varios atletas, no solo Rochenkov, sino porque Rochenkov se llevó, es que o, eh, hizo como Snowden, es decir, que es que se llevó las pruebas. Sí, es se, decir se, que... se llevó la carta de los reyes. Claro. y entonces, pues a partir de ahí, bueno, pues que, pues claro está justificado, digamos, de alguna forma eh, esta última decisión que, con la cual hemos empezado diciendo que bueno, es que es una cosa institucional no puedes hacerlo a todos los atletas pero es un país que evidentemente ha hecho trampas que comenzaron en los años 80, que han llegado hasta casi casi ahora y que hoy hemos contado aquí en materia reservada con Fernando Rueda. Fernando, muchas gracias muchas gracias a bueno, ti eh... Aguanta un poquito que tenemos que tirar de la manta. Claro, ¿Te claro. Y si tiramos de la manta nos encontramos periodistas asesinados. ¿Por quién? ¿Para qué? Fernando Rueda. La periodista de investigación de Malta Dafne Caruana denunció a lo largo de la presenta década numerosos casos de corrupción que implicaban a miembros del gobierno En octubre de 2017 fue asesinada Ante la presión popular el primer ministro Josef Muscat ha anunciado que antes de un mes dejará su cargo tras ser imputado en el crimen el empresario Jorgen Fenech que mantenía relaciones directas con su jefe de gabinete Este es uno de los casos más recientes en que se prueba que el poder político es capaz de cualquier cosa para poner límite a esos periodistas que anteponen la defensa del derecho del pueblo a conocer los temas que le afectan a las presiones amenazantes para que guarden silencio. Por suerte en España situaciones similares no se producen abiertamente desde que ETA fue vencida por la acción de los cuerpos de seguridad pero en otros países son muchos los periodistas que sufren esta persecución por parte de los poderes fácticos precisamente Daphne Caruana que cuando murió acumulaba, atención 47 demandas incluyendo una del ministro de economía escribió en 2014 un mensaje a su colega italiano Paolo Barrometti le decía no dejes de escribir Paolo nuestros países necesitan un periodismo de investigación libre es que Paolo lleva cinco años con protección oficial las 24 horas del día por haber cometido el grave delito de informar sobre las actividades de la mafia. Alega que solo queremos hacer nuestro trabajo y nuestro deber, que es contar historias. En 2014, dos hombres le atacaron con pasamontaños, Le rompieron el brazo y le amenazaron. No te metas en lo que no te importa. Junto a él, cerca de 200 periodistas italianos ...viven con protección oficial... ...otro país cercano a nosotros... ...por historia y cultura... ...que sufre este mal es México... ...que aparece en las listas oficiales... ...tras Siria... ...como en el que más periodistas mueren... ...por cometer el pecado de informar... ...sobre el crimen organizado... ...o la corrupción de los políticos... ...sufren amenazas... ...agresiones... ...y cerca de una decena son anualmente... ...asesinados a sangre fría... ...por desgracia... En la mayor parte de los casos, los ejecutores y los que les pagan... ...no son llevados ante la justicia. Las cifras lo dejan claro. Sigue impune el crimen de 35 de los 43 periodistas asesinados. Entre 2014 y 2018 perdieron la vida casi 500 periodistas, dos por semana... ...lo que supone un aumento del 18% en cinco años. La UNESCO denuncia que la región árabe es la más mortífera... ...para la práctica del periodismo seguida por Latinoamérica y el Caribe. Pero que nadie se engañe, más de la mitad de esos asesinatos ocurrieron en países que no estaban en guerra. Aunque hay algunos, como Arabia Saudí, en el que tras matar al periodista casó e incluso le trocearon antes de hacerle desaparecer. Bueno, a pesar de todo os digo algo que repito a mis alumnos de la universidad. Esta profesión es la más bonita del mundo. Y lo demuestra aquí semana tras semana Fernando Rueda contando cosas eh, fantásticas en materia reservada en tirar eh, de la manda. Fernando, muchas gracias. Venga, hasta el sábado. Un abrazote. Chao. Hasta luego. secreto, neurociencia, espiritualidad, eh, también hablamos esta noche, en la rosa de los vientos, en Misterio, un lugar extraordinariamente llamativo, Hangar 18 en los Estados Unidos, en la base aérea de Wright Patterson. Serán algunos en, de nuestros contenidos, en, después en, de las noticias que llegan ya mismo, de las dos, de la madrugada en Onda Zero? En Onda Cero, la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa. Me dicen que se ha oído una lata. Ahora abrís aquí en el estudio. Parece mentira. No me lo creo. Yo solo abro unas cuantas cada programa, pero nada más que eso, ¿eh? Dos y seis minutos, continúa la rosa, los vientos, eh, continuamos en Onda Cero, tenemos el círculo secreto, hablamos hoy eh, sobre la mente humana, sobre la espiritualidad, eh, sobre una serie de cosas eh, verdaderamente apasionantes. También os hablamos en esta hora del programa de El Hangar 18, un lugar que se encuentra en la base aérea de Wright Patterson en los Estados Unidos, una base aérea en la que pueden esconderse cosas extrañas. Y también os recordamos que tenemos una página web, onda0.es, onda0.es, en la sección dedicada a la rosa, los vientos. Ahí está el programa entero, el programa por partes de estos últimos meses. Cualquier momento y cualquier cosa podéis volver a escucharla. Onda0.es. Y nuestra dirección de correo electrónico, rosa.vientos, arroba onda0.es, rosa arroba onda0.es. Y si queréis participar... Almohadillas Rosavientos en Twitter, Almohadillas Rosavientos. Y ahora más eh, pistas, eh, nuevas eh, pistas eh, para descubrir al personaje oculto de esta noche. Pistas que dicen lo siguiente, ¿eh? Pistas ricas, ricas. Bueno, recordamos que son cocineros, nuestros protagonistas, muy conocidos, con gran éxito en televisión por sus programas de cocina. Y bueno, pues el elegido en el concurso de hoy decidió ir a Suiza para formarse como cocinero profesional. ¿Quién será? Será. Se afirma, soy cocinero de esos que les corre el aceite de oliva por las venas, que cocinan más con las tripas que con la cabeza y que se comen la vida a bocados de placer. Las opciones que os damos son... Es, es metáfora, son... porque si fuera literal, no, hemos fastidiado. <risa> no, bueno, José Andrés y Alberto Chicote. Esas tres son las opciones que os damos y vosotros tenéis que elegir y optar por uno de ellos. Entre todos los que acertéis está en movimiento y no sé qué Oy, se toma no, este no, hombre no, no que, que, que nada, no, para, eh. no para. Bueno, está mm, haciendo mayonesa. Ya veremos a ver si vosotros acertáis el personaje de esta noche y quien acierte entre todos vosotros pues uno recibirá un detalle del programa. Así que ya sabéis. Carlos Arguiñano, José Andrés o Alberto Chicote ¿Por cuál optáis? Las dos y nueve minutos continúa La Rosa de los Vientos La Rosa de los Vientos en Onda Cero El Círculo Secreto To the ground, you must find a way when the darkest descends and you told it's the end, you must find a way. When God decides to look the other way. El Círculo Secreto con Madu Martínez, esta noche, Madu, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, nada, siempre me liáis, parecéis amigos de la pandilla, la okay. última, la última y aquí estamos, a las sí. dos y media de la mañana casi. Ala, ala, exagerada. La mente humana, la espiritualidad, esa dimensión es importante en lo que es en la realidad, ¿no? Sí, bueno, la, las filosofías orientales siempre hablan de, de esas realidades que a lo mejor podemos conjugarlas con el tema de las neurociencias y hablar un poquito de este tema. Para simplificarlas, que parece que son muchas más dimensiones de las que voy a decir esta noche, pero vamos a dividirlas en tres, fundamentalmente serían el mundo espiritual, ¿no? Como origen y destino, causa de todo lo que existe, ahí pues no hay pasado, no hay presente, no hay futuro, Y sería algo así como el nirvana de las filosofías orientales. Luego estaría el mundo psíquico, que sería un nivel intermedio que conecta la esfera espiritual con el mundo físico y que participa en parte de estas dos realidades. Y aquí en esta esfera es donde se manifestarían los fenómenos paranormales. ¿vale? Y luego tendríamos el mundo físico, que sería el mundo que podemos pesar, medir, el plano más material. Desde átomos a los conglomerados de galaxias. Y en este plano es donde habita nuestro cuerpo, el que nace, enferma y muere. Por lo tanto, Mado hay trece planos, hay tres dimensiones, digamos. La espiritual, la psíquica y la física. sí. Eso es también lo que... Sería empieza... la, la base de lo que vamos a decir ahora, ¿no? Sí, es la base de lo que vamos a hablar ahora. Es es también eh, fundamentalmente los tres planos en los que Gustavo Porras, que es un neurocirujano argentino, divide las dimensiones de la realidad. Son más, son siete. Luego especifica también las dimensiones del ser humano. Pero para simplificarlas, para entenderlos, para hacerlo sencillo, serían estas tres. Y... Es muy importante en toda esta historia, vamos a contar y vamos a explicar en qué consiste esa teoría, hablar del cerebro etéreo. El cerebro etéreo, ese es un concepto que tenemos que vincular a Gustavo Porras, acabo de mencionarlo, que es un neurocirujano argentino que um, estuvo trabajando, por cierto, en el Hospital de Amiens de Francia, entre otros, y ahora mismo está en el Hospital Pirovano de Buenos Aires, pero aparte de ser cirujano, también es un hombre increíblemente aficionado a la historia de las ciencias antiguas, en particular de la egipcia, la griega y la romana, y tiene una especialización en filosofía de Oriente y Occidente. Vemos que también en este hombre se conjugan un poco estos dos planos, la neurocía, la neurocirugía, la neurociencia y la espiritualidad. ¿no? O sea que es un neurocirugiano con sí. la mente súper abierta, vamos. Sí, sí. Y él nos habla en su libro Neurociencias Espiritualidad, que acaba de salir publicado ahora mismo, por esto estamos hablando de ese tema, del otro cerebro. Y claro, pues yo, en cuanto he visto la palabra neurociencia, me he tirado como una loca <ríe> y me he puesto a leerlo. Y este hombre, ¿qué cuestiones se plantea? ¿Qué, qué, qué, qué preguntas se hace en este libro? Pues él, él se pregunta, ¿hay un cerebro más allá del mundo material? ¿Es que la conciencia solo existe entre neuronas y axones? ¿Fue Dios? o la realidad última la que creó al hombre o fue el hombre el que creó a Dios ¿no? con, con su cerebro ¿hay vida después de la muerte biológica del cerebro? ¿existe una mente cósmica? todas estas preguntas súper interesantes son las que se hace este neurocientífico desde el punto de vista de la neurofisugía también y de la ciencia ¿no? y son las que intenta eh, él intenta tender un puente entre las ciencias más puras y duras y la espiritualidad que yo creo que es una tarea nada fácil pero él lo ha intentado ha puesto su pequeño granito de arena sobre la mesa y, bueno, una de las cosas que a él más le fascinan, como supongo que fascinan a muchísima gente, es ver que hay gente supuestamente capaz, por ejemplo, de ver cosas del futuro con increíble detalle y precisión, por ejemplo, que luego esas cosas resulta que pasan. Y él dice que eso pasa, aunque la ciencia lo niegue. Él dice que es innegable, por ejemplo, también, que se han dado casos en la historia, al igual que se han dado casos ¿no? Pues, de madres que han sentido el dolor de sus hijos a cientos de kilómetros de distancia habla de visión remota, de telepatía de cosas que, bueno, pues su hipótesis es que quizás el cerebro humano sea el intermediario entre el hombre psíquico-espiritual y el hombre físico ¿no? como, como si fuera un módem, una estación wifi, un puente entre dos planos o dimensiones, como un eslabón perdido entre el alma y el cuerpo y cita, fijaros, a, a a Santiago Ramón y Cajal eh, cuando definía las, las neuronas, porque Santiago Ramón y Cajal tenía una definición muy bonita, muy poética y muy romántica casi de, de las neuronas, que son las células cerebrales. Y él decía, él decía que son células de formas delicadas y elegantes, misteriosas mariposas del alma, las llamaba, cuyo batir de alas, quién sabe si esclarecerá algún día el secreto de la vida mental. Eso es lo que decía Santiago Ramón y Cajal, ya como un poco también en esta línea de, de las neuronas. Y Pero porque, una cosa, bueno, Amado, eh, este, este neurocientífico, cuando él eh, da sus opiniones eh, sobre todo esto que nos estás comentando, eh, mm. ¿lo hace como hipótesis? ¿Tiene base científica? ¿Hace una mezcla de las dos cosas? Pues mira... Eh, Las dos cosas, como tú bien has dicho. Cuando él describe todo lo que es el cerebro humano, el sistema nervioso... Hay una parte en el libro en el que él describe todas estas cosas. Las describe como las describe la anatomía neurocientífica, como las describe la anatomía médica. Él empieza, de hecho, el libro explicando qué es el sistema nervioso, qué es el cerebro, las partes del cerebro, el cerebro trino, pues el límbico, el no sé qué, sabes, el neurocórtex... Te lo explica todo, te lo va explicando todo... Pero claro, eh, cuando él empieza a explicar las dimensiones del mundo espiritual, psíquico, físico, todas estas cosas, lo hace desde el punto de vista de sus conocimientos eh, en base a esa especialización que él tiene en, en, en filosofías orientales y todas estas cosas, ¿no? Y, y, y, de, y, y de ahí, perdón, Amado, etéreo. es exacto, el protagonista llega al protagonista que es el cerebro etéreo, que es el protagonista de toda esta historia eh, que lo tenemos todos. Claro, él dice que lo tenemos todos. Yo, yo al principio tenía un poco de duda, pero claro, cuando, cuando empiezas a un poco a, a, a entender lo que él dice, lo entiendes, ¿no? Porque él dice que eh, el cerebro etéreo es más que un cerebro, pero es nuestro cerebro, ¿no? O por lo menos algo más de lo que, pero, pero, algo más de lo que nosotros creemos que es el cerebro, pero sigue siendo nuestro cerebro, está dentro de nosotros. Lo que pasa es que actúa según su teoría como canalizador, como una antena capaz de conectar entre dos mundos pero a pesar de su etéreo nombre no es tan etéreo que es lo que yo al principio pensaba y claro, pues después de leer el libro todavía tenía la duda y yo decía, pero este cerebro está fuera de nuestro cerebro no está fuera de nuestro cerebro, está dentro, está fuera... ¿Es biológico? Era mi gran duda, ¿no? Y claro, pues lo que he hecho ha sido contactar con él, vamos, que hemos hecho en España, Argentina. Le he entrevistado un poquito ahí a bocajarro y sin previo aviso. Y le he preguntado, le he pedido que me explicara qué es el cerebro etéreo, si era biológico y cómo funciona. Y si quieres, escuchamos lo que venga, si queréis, lo, vimos, venga. lo, que, lo vamos, que ha dicho. Vamos. Por supuesto que el cerebro etérico también es biológico, pero es una biología que no está en el plano estrictamente material, está en un plano más sutil. Podemos decir que en realidad el, el cerebro físico es la cristalización de ese cerebro, de esa biología energética, que también tiene sus átomos, pero son átomos que vibran en una dimensión distinta a la material. Ese maravilloso trabajo lo hace la corteza cerebral. De la misma manera que las, las ondas de radiofrecuencia, por ejemplo, Este, en el sistema que tenemos actualmente con el wifi a través de un elemento concreto, eh, son recibidas por un receptor y son retransmitidas a otro lugar. El cerebro actúa como un intermediario entre los planos psíquicos y los planos físicos. Eh, podemos usar la ley de analogía, algo similar a lo que pasa con nuestras radios o con nuestros teléfonos. Con lo cual se viene a incidir en esta teoría, Mado, en algo que hemos dicho alguna vez y que siempre ha estado presente. Y es que... De alguna forma, de alguna forma el cerebro existe, pero la mente no está necesariamente en el cerebro o solo en el cerebro. Y el cerebro es un puente entre el saber de allá y el saber de aquí. Es el traductor de esa información que recibimos y que vamos a conocer. Y es ahí es donde entra el cerebro etéreo, etérico en juego. Sí, vamos, lo que él dice es que la neurona, la, la, la neurona en sí, esa, esa neurona física tienen la particularidad de conectar el plano etérico, la mente superior, la intuición y el ser, con el plano estrictamente material, lo que permite que los estímulos externos e internos lleguen a nuestra conciencia, es decir, que haga de puente entre dos planos diferentes, pero sigue siendo nuestro cerebro. Eh... O sea, que es un, como una especie de wifi nuestro cerebro, ¿no?, las neuronas. Sí, la neurona, es decir, la célula cerebral, sería ese maravilloso elemento que permitiría la conexión entre el hombre físico y el hombre psíquico espiritual esto cómo es posible, no porque vamos a ver yo, y los, los que son fácil? eh Madu, y los que son super sabios tienen la wifi superlativa la tienen cuántica <risa> y ella claro, decía pero pero ponme, ponme un ejemplo sencillo que yo pueda entender cómo estas dos cosas pueden suceder esto aparentemente tan irreconciliable ¿no? y él me lo ha explicado con una metáfora de un edificio más que, bien perdón de un cable y la electricidad Vamos a escuchar. Lo oímos, venga. Hay realidades que están mucho más allá del plano físico. De la misma manera que por un cable que es físico, que es material, circula una corriente eléctrica, por ejemplo, que está en otra dimensión. Por eso es que, de acuerdo también a la dimensión que estamos viendo, son los objetos o los fenómenos que podemos ver. Por eso, el, cuando se habla de fantasmas, es un tema muy amplio. Hay cantidad de seres que habitan en planos que son mucho más sutiles que el plano material. Algunos sujetos naturalmente los pueden ver. Por lo tanto, lo que plantea este investigador, esta teoría, lo que se plantea en cierto modo es que la mente, la espiritualidad, puede ser casi casi innata en el ser humano. Innata, sí. Eh, además, esto, esta, esta teoría suya mmm, sería eh, explicaría muchas cosas, ¿no? según él, que ahora mismo no tienen explicación, ¿no? como la capacidad de predecir el futuro, los fenómenos paranormales, las experiencias cercanas a la muerte, los presentimientos, la telepatía. Él dice que la espiritualidad es algo innato en los hombres, como respirar, como alimentarlos, una fuerza o vivencia interior que no pide ni necesita ninguna explicación. Él dice que el alma humana es como una gota, mientras que es gota, adquiere transitoriamente esa sensación de individualidad, pero luego cuando cae como lluvia, corre como río, regresa al mar, es porque bueno, es parte del río, es parte del océano, o sea, es parte del todo, y que nuestra capacidad espiritual depende de a qué dirijamos nuestra, nuestra atención. Entiendo que Porras nos está hablando de algo colectivo, algo que nos trasciende, pero de lo que no estamos separados y que a su vez nos haría formar parte de todo a todos, dice que son incontables los registros de humanos que vislumbraron el futuro y el pasado con detalles increíbles y que estos fenómenos serían imposibles de explicar si el hombre fuese tan solo un ser físico sometidos a las leyes de la materia y es por eso, por lo que los fenómenos ampliamente, según él, comprobados, eh, como la transmisión de pensamiento, la visión remota la exploración de mundos atómicos y sumatómicos, los sistemas solares, etcétera, solo se pueden explicar con un funcionamiento diferente de la física y de las dimensiones espacio temporales. Y también le preguntas eh, precisamente por este tema, ¿no? Si eh, estas capacidades y esta mente puede explicar la capacidad, por ejemplo, para ver el futuro. Claro, claro. Y... y, y... Lo explica, lo explica, lo justifica, sí, da respuesta, pero también le preguntaba, oye, ¿y las personas que experimentan fenómenos paranormales son más espirituales? Y me ha dicho que no, que los fenómenos eso. paranormales no implican espiritualidad. O sea, que una persona tenga una experiencia paranormal no implica que sea una persona más elevada espiritualmente, porque se produce dentro del campo psíquico de las personas y es producto del desarrollo de capacidades que tenemos, según él, todos los seres humanos en potencia. Lo y, y, ¿Y de las que tienen, por ejemplo, dones? como eh, algo, pues Igual que decíamos lo de predicción de futuro, o que tiene esa posible conexión con esos entes, tampoco. Él, él dice que hay personas con una espiritualidad muy elevada, Que, ...que también han desarrollado estos poderes... ...pero que nunca lo usan en beneficio pro propio. Eh, pero ¿cómo es posible que una persona pueda ver el futuro? ¿no? ¿Cómo hace eso nuestro cerebro? Según Porras, pues tiene que ver también... ...con el punto de observación. Y también les pedí que me lo explicara de forma sencilla. Y así es como me lo ha contado, si queréis que lo escuchemos. Es un tema demasiado amplio para una pregunta simple... ...pero muchas veces las cosas tienen que ver... ...el punto de observación... Si, por ejemplo, en un edificio, yo estoy en la planta baja, eh, veo las cosas que pasan cercanas, eh, inmediatamente al lado mío, pero si subo un octavo, un décimo piso, puedo ver cosas que están sucediendo al mismo tiempo, pero a mucha distancia. Eh, el, punto, el punto desde uno observa las cosas es importante. Y tú le preguntabas también a este investigador, a este neurocientífico, le preguntabas por la magia, si existía. ¿Qué te decía, Amado? Claro, es que al fin y al cabo es, estábamos hablando de el futuro, de cosas que son magia, ¿no? Casi, es como decir, sobrenatural. ¿Existe? No existe. Existe la magia. Y para Porras la magia es la ciencia del futuro. O sea, él lo que dice es que mmm, esa magia se fundamenta en la aplicación de leyes que aún no han sido descubiertas, por la mente humana, pero que son científicamente, eh, serán al, al final científicamente explicables cuando la, la mente humana las, las descubra. Y también le he preguntado si hay la eterna pregunta, creo yo, que todo el mundo estará pensando, ¿hay vida después de la muerte? <risa> ¿No? Estas cosas que estamos siempre pues, tan aficionados, yo particularmente siempre he sido muy aficionada al tema de la investigación de experiencias cercanas a la muerte, Y, y la pregunta que todos nos estábamos haciendo, y él dice que no cree en la muerte. Según este neurocirujano, la muerte es, mmm, nada, nacer, vivir, vale, es morir en un plano para nacer en otro tras la muerte según él la conciencia continúa viva en estos planos psíquicos donde se limpia de las cargas y apegos terrenales vive sus ideales hasta que la necesidad de continuar con su perfeccionamiento la impulsa a reencarnarse en un nuevo cuerpo como vemos todo está muy en consonancia con el tema de las filosofías orientales o sea que él el cree calma, en la reencarnación. claro todo este sistema de creencias eh, si queréis lo oímos también lo que ha dicho al respecto Yo parto de la idea de que la muerte no existe eh Para mí es un concepto erróneo, occidental, eh, siempre hay vida. La vida se desarrolla en el plano material, se desarrolla en el plano psicológico o en el plano espiritual. Pero yo creo que las experiencias que llamamos cercanas a la muerte son simplemente experiencias en otros planos, diferentes al plano material. Por supuesto que no es el cerebro físico el que las produce. El cerebro físico funciona nada más que en el plano físico. Y vamos eh, ya, eh, porque le hacías también la pregunta, le ha sido encrecendo cada pregunta, cada cuestión que le formulabas. La siguiente era saber si existe algo que esté por encima, una realidad superior, una fuerza motriz de todo. Claro, porque estamos hablando de cerebro, cerebro eterno, cerebro que tiene que, estar, eh, que, está en, en, en, que que está forma parte de nosotros, que no deja de ser nuestro cerebro, pero que es un nexo entre dos mundos, ¿no? que en realidad es uno solo, aunque lo percibamos según él como dos mundos separados. Él pide a los neurocientíficos que incorporen en sus investigaciones la posibilidad porque él está todo el rato hablando de posibilidades, ¿vale?, en este sentido. La posibilidad de la existencia de ese otro cerebro, que como órgano físico es a imagen y semejanza del gran cerebro cósmico que regiría este universo del que formamos parte, una inteligencia cósmica, y así es también como nos lo explica. Hay una inteligencia cósmica que no es material, la vemos en la naturaleza, la vemos en los animales la vemos expresarse en todo el universo, y simplemente lo que creo es que nuestro cerebro material es la cristalización de una estructura sutil, de una estructura mental mental y emocional, o sea, psicológica, que simplemente se cristaliza en la materia formando el cerebro material. Lo que está eh, en planos más sutiles, ese sería el cerebro etérico. Por lo tanto, el cerebro es más que un órgano. Un órgano físico es importante, pero tiene algo más. Una de las cosas eh, que se han formulado en este tipo de teorías es que el cerebro, el ser humano, está preparado para tener una serie de experiencias místicas, eh, espirituales, eh, como las queramos denominar. Sí, además eso nos lo podría decir cualquier neurocientífico, que el cerebro, el cerebro nuestro cerebro de homo sapiens, sapiens vamos, está preparado para tener experiencias trascendentales. Es lo que decía también Shanira Nataraya, neurocientífica, autora del libro de Blissful Mind, La prueba neurocientífica del poder de la meditación, que yo recomiendo también a todo el mundo, igual que el libro de Santiago Porras, porque son reflexiones interesantes, siempre al fin y al cabo, las de pues hablar de neurociencia, pero también pues hablar de estas filosofías, estos saberes, estos conocimientos que no dejan de ser interesantes. Y es que, bueno, Sanida también lo decía, Sanida Nataraya, los seres humanos hemos desarrollado numerosos sistemas de creencias, esto también es muy antropológico, aquí vamos a también hablar hasta de antropología, que aportan un marco en el que interpretar las experiencias trascendentes o místicas, ¿no? como, como las surgidas, por ejemplo, a través de la meditación. El componente común de todas estas Eh, experiencias místicas o trascendentales es el de una realidad superior que trasciende nuestra realidad física cotidiana y que daría respuesta a todas nuestras preguntas existenciales porque trascienden en análisis o comprensión racional ¿no? porque no les podemos dar otra, otra, otra respuesta de forma racional y por lo tanto no proceden de los procesos cognitivos que tradicionalmente asociamos con el pensamiento analítico, ¿no? asociado a esa parte izquierda del cerebro. Recordemos también eso, que una de las principales funciones de la mente es establecer causalidad. Nosotros estamos obsesionados casi, ¿no? Nos esforzamos muchísimo por encontrar las causas que subyacen a cada situación, a una serie de sucesos. Somos capaces de hallar patrones incluso donde no los hay. Y nunca, nunca dejamos de preguntarnos qué es lo que causó, en primer lugar nuestra existencia, queremos saber quiénes somos, de dónde venimos y qué es lo que determinará en última instancia lo que nos pasará después de morir. Eso es algo muy humano, tener esas preguntas, esas esas interrogantes que nacen dentro de nosotros. Es también muy de homo sapiens. <risa> Entonces, según y... es, estos neurocientíficos, Mado, ¿se supone que estas cosas que estamos hablando surgen de forma natural ¿O sería algo conveniente ejercitar el cerebro para poder tener esas conexiones un poco, no sé, más, más controladas o más eh, sabiéndolas llevar? Me encanta esa pregunta, Silvia. ¿Por qué? Porque precisamente que estábamos hablando de Sanidana Taraya, que ella pues, hizo esa, ese libro sobre ese estudio también sobre la prueba neurocientífica, del poder de la meditación, ella es una de las que parte de que, bueno, nuestro cerebro está preparado para tener este tipo de experiencias trascendentales, pero es que además eh, resulta que mm, son experiencias que se pueden producir mediante la meditación, por ejemplo, y que se ha demostrado que son absolutamente beneficiosas mental y físicamente. Entonces, eh, ella dice que hay otras estrategias para experimentar con esos est estados, como el uso de drogas o incluso de tecnologías, Pero que, claro, el uso de drogas tiene más inconvenientes que ventajas y supone un atajo poco recomendable. Hay muchas prácticas meditativas variadas, porque cada uno es de una manera y no todo el mundo influye igual, que cada uno puede ir explorando para entrenar, como tú decías, el cerebro de forma eh, que pueda mm, experimentar esos estados o niveles de mente. ¿no? Yo siempre recomendaré este libro también, Sanina Atalaya, para quien quiera saber más sobre neurociencia y meditación, qué pasa en nuestro cerebro cuando meditamos, qué beneficios psicológicos y físicos tiene es sorprendente. Y ya llevamos dos de tres, Gustavo Porras y su libro Neurociencia y espiritualidad, que hablamos eh, esta tarde que yo, por cierto, me he leído en una sola tarde, me ha resultado muy interesante, deblis Blissful la prueba neurocientífica del poder de la meditación de Sanidad Natalaya, y ahora, si me dejáis, me gustaría cerrar el círculo secreto. No, creo, ¿Círculo mágico? <risas> bueno, el círculo secreto, estamos en el círculo secreto. Sí. Ya para terminar con Robert Lanza. Robert Lanza es eh, um, otro de los científicos eh, más destacados en este debate y en el mundo también. Además, él fue el primero en clonar ejemplares de una especie en extinción a fin de demostrar que la transferencia nuclear podía revertir el proceso de envejecimiento y en general células madre empleando un método que no requiere que se destruya el embrión humano. Tiene varios premios por esto y por otras cosas más, pero nos interesa esta cabecita brillante, al igual que Gustavo Porras y Sanidad Atalaya, porque dice que la muerte no existe. Y lo dice así, y se queda tan pancho, porque lo dice desde una perspectiva que... Toma en cuenta la conciencia y la vida. Él dice que la vida y la conciencia son absolutamente fundamentales para comprender el universo. Su teoría llamada biocentrismo dice que lo que percibimos como realidad es un proceso que exige la participación de la conciencia. Dice que nuestras percepciones exteriores e interiores están inextricablemente entrelazadas, son las dos caras de la misma moneda, no se pueden separar que el comportamiento de las partículas también está inextricablemente ligado a la presencia de un observador y que es uno so sin este observador, sin un observador, solo existen, como mucho, en un estado indeterminado, muy vago de ondas de probabilidad, sin conciencia. La materia reside en un estado de probabilidad muy indeterminado y, por lo tanto, cualquier universo que pudiera haber precedido a la conciencia, esto es importante, cualquier universo que pudiera haber precedido a la conciencia habría existido solo en un estado de probabilidad. Por lo tanto, este universo está perfectamente ajustado para que en él haya vida, lo cual tiene un verdadero sentido, ya que según él, la vida crea al universo y no al contrario, ¿vale? Es la teoría y los principios del biocentrismo. El universo es sencillamente una lógica espaciotemporal completa del ser y con respecto al tiempo dice que no tiene existencia real fuera de la percepción sensorial animal. O sea, que el tiempo no existe. Eh, el tiempo eh, es un proceso mediante nosotros, el cual nosotros eh, percibimos los cambios del universo. Ya está. Y el espacio, al igual que el tiempo, no es un objeto para él, sino otra forma de nuestro entendimiento animal y carece de realidad independiente, porque para él no hay ninguna matriz absoluta con existencia propia o independiente de la vida en la que ocurran los acontecimientos físicos. Así que la pregunta que todos nos estamos haciendo también para él, ¿hay vida después de la muerte? Pues según Robert Lanza, sí... Y, eh, y lo explica también en este libro que se llama Biocentrismo, del que acabamos de enunciar los principios de su teoría. Y yo también voy a hacer una eh, una acotación, una explicación a lo que él dice. Eh, el tiempo, el tiempo, el tiempo sí existe y se nos ha acabado, Mado. <risa> yo, yo estaba pensando, decías, lo del tiempo, digo, que se lo digan ahora que nos están diciendo a todos que tenemos que estar fichando a ver si existe o no existe. Mado, <risa> claro. mil gracias. A vosotros un, un abrazo grande. You way. en onda cero la rosa de los vientos nos situamos en un lugar secreto dicen que es una de las bases más ocultas en más enigmáticas de los Estados Unidos.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 poder duplicar cualquier tipo de aeronave o de arma que tuviera el enemigo y de hecho los Mi-21, que eran unos cazas que estaban a la vanguardia de la aeronáutica en aquella época de la guerra fría los que fueron eh, obtenidos en Corea pues fueron enviados a la base de Bright Patterson para que fueran estudiados, analizados eh, y duplicados además de clonar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 La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Hemos tenido concurso esta noche, personaje oculto. ¿Quién era Silvia Casasola? ¿Quién era? Ahí, ahí, ahí. ¿Cuál de los tres cocineros? Bueno, todos ellos ya han demostrado su valía. Además, les va fenomenal. Recordamos, el asturiano José Andrés está afingado en Estados Unidos. La revista Times le incluyó el año pasado en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo. Ahí hay nada, hay nada y menos, ¿eh? ¿Qué decir de Carlos Arguiñano y su famosa frase, rico, rico y con fundamento? El cocinero vasco lleva desde 1991 entrando a en nuestras casas a través de la pequeña patria. Y desde el 2010 le podemos ver en Antena 3. Bueno, pues además de sus ricas elaboraciones, pues tenemos sus cancioncillas y también sus chistes. Total. Que uno que estaba muy borracho, muy borracho. Entra la barra del café Iruña. Oye, pame cuatro guáteres. Cuatro cuba libres, Y he hecho, un desastre. No tenía dinero para pagar. Le cogen del brazo y lo sacan a la calle. La puerta esa giratoria, giratoria. No salgan a la calle. Ahora venga, vete de aquí, me he encargado. José me encargó, lo he Y al rato otra vez el tío. El que en que estaba tirando otra vez la puta giratoria. Y yo, otra vez entra al barrio. Cuatro cubas libres. Y yo, que te he dicho que salgas a la calle y otra vez a la calle. Y yo, otra vez entra a la giratoria. Y yo, otra vez al barrio. cuatro cubas libres. Que te salgas a la calle pero tú que eres el dueño de todos los bares o qué? Pero si bien el prota de esta noche Es el inconfundible Esto es comida de gatos Este material se hace en la caja negra de los aviones Lo claro que están secos es como, como el ojo de la piquera Esto es un congelado de muy mala calidad De segunda no De quinta división Sabe a mierda Lo dicho Terrible Alucine Pepinillos Como diría el madrileño Alberto Chicote Que lleva trabajando de chef desde el 90 Pero no ha sido hasta 2014 Cuando ha abierto su primer restaurante Ya lleva dos Y ahora también tiene una taberna Bueno... Con éxito, muchísimo dinero está ganando. Y en 2020 ya, ya ha cogido y ha firmado el contrato. Y bueno, pues estará con nosotros en la tres media. Y por supuesto, las Empieza campanadas. En la cocina también, en la sexta. Claro, y por supuesto, en las campanadas con Cristina Pedroche. Y campanadas, atentos, ¿quién ha ganado nuestro concurso de hoy? Pues nada más y nada menos que Pedro heredero, que ha participado en Twitter, que para tener ese apellido imagínate la cantidad de veces que habrán heredado en su familia muchísimas. Las noticias y después continuamos En Onda Cero La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa Señales del fin del mundo en esta hora de programa. Señales que señalan que el 41% de las personas ya son ecoresignados. Nos lo contará Javier Sevillano. También vamos a tener Callejón con José Manuel Esquivano. Hablamos de cine y hablamos en de la carrera. Ya habla, ya empieza a hablar español por el Oscar. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en... Y ahora en el mundo bizarro nos vamos al lugar más extraordinario, fantástico, desconocido también en parte, pero realmente maravilloso de nuestro país. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. En tiempos antiguos, hace miles de años, el lugar estuvo habitado por una tribu celta, la tribu de los lobetanos. Hoy dicen que es el lugar más hermoso, maravilloso, alucinante, espectacular de nuestro país. Albarracín, el municipio en Teruel, viven solo... Un poquito más de mil habitantes Y si Teruel existe Dentro de Teruel hay un lugar maravilloso Y es Albarracín. esa capital de esta noche En el mundo bizarro del mundo extraordinario Y lo vamos a hablar Con un especialista, un historiador Alguien de los nuestros, Javier Sanz Muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches Hola, no, guapetón Hola Es bonito, ¿eh?, Albarací. no veo que no te has dejado ni un adjetivo a la hora de describir Albarací. Bueno, pues que también es casi, casi de mi tierra, casi, ¿eh? Muy cercano, muy cercano, sí. muy cercano a ti. Claro, porque yo toda la vida en Zaragoza, aunque esto está en la parte sur de Aragón, pero es un lugar, aunque se encuentre Teruel, eh, extraordinariamente internacional ya, ¿eh? Todo el mundo sabe, nos tenemos que tener un poquito más en España, que es uno de los lugares más hermosos del mundo. De hecho, eh, yo he hablado con mucha gente que conocía antes al Barraín, que Teruel, la, la capital, está a apenas 35 kilómetros, pero la primero visita obligada a Albarracín y luego, si había tiempo, ya nos acercábamos a, a Teruel. Claro, en un enclave, eh, como tú decías, espectacular. Un peñasco en los Montes Universales, una ciudad medieval, rodeada de, de cortados sobre el, el, el río Guadalaviar, una impresionante muralla, o sea, el sitio... Eh, maravilla y decías de, de una de una tribu de los íberos o celta, perdón, pero también hay eh, en la hay pintura rupestres, en, en esos pinares de rodeno que que, que rodean todo el el toda la Sierra de Albarracín y que da ese color característico rojizo tanto a la sierra como a las como a las casas de, de Albarracín el color rojizo además unas calles muy estrechas que se han adaptado pues al entorno de de con acantúa eh, o sea, paisajes Eh, alrededor de esa, eh, de esa muralla paisaje por... natural, ¿no, Javier? Claro, hay muchas... es verdad que hay que con mucha paciencia Y con un poco de energía Hay muchas escaleras, pasadizos Calles estrechas que incluso los aleros En la parte de arriba se llegan a juntar Hacen casi una especie como, como de túnel ¿no? El enclave es, es, es idílico un enclave idílico, una zona idílica una zona con mucha historia en el pasado hemos mencionado la edad de, de hierro, pero también podemos mencionar lo que se dice que había sombras en la edad media, bueno pues Albarracín es todo lo contrario, es luz y también la edad media entró en algún lugar de luz en muchos lugares de luz, gracias entre otras cosas, a sitios como Albarracín. hay además eh, alrededor de Albarracín, como tú decías hay leyendas, como en todos, como en todos los pueblos ...pero son eh, leyendas muy cercanas a pues eh, a tradiciones y demás... ...en la Edad Media precisamente... Eh, ...se habla de Doña Blanca... Eh, ...que era una, una infanta de Aragón... Eh, ...su hermano mayor era el heredero del trono... ...cuando fallece su padre... Eh, ...su hermano eh, ocupa el trono... ...y la esposa de la cuñada de Doña Blanca... ...le tenía a esta chica en Víñano... Eh, ...lo siguiente, porque era encantadora... ...era bondadosa, todo el mundo la, la quería... ...y estuvo mal metiéndole a su marido... ...que ya era rey de Aragón... ...para que, pues decía que el pueblo la quería más a ella... Eh, para que la sacase de, de Aragón, entonces la envió al exilio a Castilla, ella lo siente apenada, partió y llegó hasta Albarracín, y allí la gente está en la calle porque quería, quería verla de cerca, quería conocer a aquella mujer de que todo el mundo hablaba, incluso le propusieron al señor de Azagra, que era el señor de aquel eh, de, de Albarracín, que se quedase a vivir en el Albarracín, él no se quiso eh, poner a malas con el rey y dijo que no, que tendría que partir. Y al día siguiente de repente cuando todo el mundo es a la calle para ver cómo partía, desapareció, nunca nadie más supo de, de doña Blanca. Y se cuenta y se dice que en mes, los meses de verano cuando hay una llena, eh, una desde la torre de Doña Blanca, que allí estuvo presa y, y murió allí, se puede ver una sombra blanca que desciende por los peñascos y llega hasta el, hasta el río y allí eh, desaparece. O sea, Es una historia un poco oscura, pero tiene ese final de que todavía queda ese recuerdo, que esas noches de, de verano de luna llena aparece Doña Blanca todavía por allí. Uh -huh. Un lugar que además se vivió terribles y horrorosos combates en la época de la Guerra Civil, ¿no? Sí, pero es que tú fíjate, eh, Alba Racín tiene una historia espectacular, porque además fue incluso una, ta una taifa independiente de los, mm, de la familia de los Aben Racín, de donde viene el nombre, luego ya fue un señorío cristiano de los de los Azagra. Por cierto, también en o sea, tiene que ver con la historia famosa de los amantes de Teruel, porque... Con quien se casa eh, ella es con, con Pedro de la Sagra, en lugar de Diego Marsile, que había partido en lugar de fortuna. Y luego también fue una enclave terrible para la, en la guerra civil, se dieron eh, pues, fue unas batallas muy muy cruentas. ¿Por qué? Eh, bueno, no sé, eh, podemos preguntar muchas cosas, porque se vivieron batallas cruentísimas. en un lugar eh, como esta, Barracín, eh, mil habitantes ahora, pero no muchos más a lo largo de la historia, y sin embargo, una historia muy rica, ¿eh? Claro, si te das cuenta, su enclave es un lugar muy limitado para aumentar la población. Claro, porque es que no, que no se es... puede porque está a mitad de una montaña, para que nos entendamos, es, exacto, ¿no? Exacto, es que es harto claro. difícil, ¿no? Me queda la parte de abajo de la falda de la montaña, del río, pero ya pierde todo ese encanto, ¿no? O cagan eh, no... rascacielos y la hemos fastidiado. Efectivamente, ya claro. se acaba la barracil, si lo sabemos, claro. ¿no? Entonces, aparte, es verdad que se ha intentado hacer unas casas nuevas, pero entras el Barracín y se nota como que no, no pintan nada allí, ¿no? Como es un postizo que han puesto aquí por poner algo. Entonces, el verdadero albaracín es eso, está para esa población de mil y pico habitantes y poco más... Pero claro, ese enclave da, da situaciones pues, de, de historias y leyendas todas las que él quiera. ¿Y a lo largo del tiempo se ha conseguido conservar tal cual, eh, todos, eh, pues no sé, la, la iglesia, las casas, ese eh, espíritu, no sé, esa, ese aire medieval, ¿se conserva si la gente va a visitarlo es lo que, lo que se le transmite? Sí, yo creo que la gente del pueblo ha hecho por ello. Pero en es que ver que a través de la Fundación de Santa María se han encargado pues, eso, de, que, de mantener esa esa imagen que tenía de, de medieval esas calles estrechas, esas calles esas casas de color rojizo que se han ido reprintando, pues sí que se ha tratado de conservar y de hecho ha sido un tirón del del turismo de, de Teruel, más que como os decía antes, de la propia de la propia Teruel ha sido Albarracín el que tiraba de ese turismo pues no solo de Albarracín pues, el pueblo principal, pero de toda la sierra de Albarracín. ¿Y no es el típico municipio que en el verano eh, es como que se hace la sobrepoblación que hay una invasión, sino que se sí, Silvia, sí, siento decirlo, sí, es, ocurre, sí, lo siento. Lo que pasa es que es verdad, cuando ven luego las, las cuestas empinadas y las escaleras, a muchos les tira para atrás. Claro, sí, sí. O sea, sí. te tienes que mantener muy en forma, ¿no? Efectivamente, pero merece la pena, al llegar hasta arriba de las murallas se contempla todo, es un sitio espectacular aunque sea un tópico, pero estamos en la fecha en la que, que hacer ese tópico, hay que decirlo, Teruel existe, ¿verdad? Y hay lugares extraordinarios, hay que recuperar esa España vacía, bueno, pues Teruel y Albarracín es parte de ella. Un detalle, Bruno, sí no me gusta España vacía, me gusta España vaciada. También, es, es que es España vaciada, que te te sí. Implica sí, que sí, sí. No implica una fuerza exterior que te quede sí, largo de aquí, ¿no? o poner impedimentos para que no sigas, no sigas allí. Es un fiel representante, ¿no?, que, que hay que conocerlo. Y aunque solo sea esa reivindicación de existe que nació como una plataforma ciudadana, pero lo que demandaba era un trato eh, justo e igualitario, nada más. No privilegios eh, ni caprichos, sobre todo en el tema de transporte y sanidad. Y el transporte es el que lleva, por ejemplo, ahora, y con la autovía de Zaragoza, si puede salir al Barracín desde Zaragoza en menos de una hora. Y facilitarlo, porque antes es verdad que eh, las carreteras hasta el Barracín son carreteras de montaña, pero hasta llegar a esa zona es mucho más fácil claro y la gente si se quiere quedar en Albarracín ¿cuál es el oficio eh, allí por autonomía? ¿qué es lo que podría por ejemplo la juventud que sabes que al final eh, estamos hablando de esa España vaciada además de los escaladores eh, eh, esa, esa España vaciada pues al fin no es porque no quiera quedarse sino porque tiene que buscarse la vida cuando no hay solución entonces eh, ¿Qué oficios? si todavía se, se tiene ahí algo artesanal o gente que incluso se ha trasladado allí para, para empezar a, a tener ahí una vida de futuro? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, por ejemplo, ya lo que decía el mantenimiento de, de lo que es las propias casas, porque eh, hay mucho de, de entramados de madera, por ejemplo, los carpinteros y demás, ahí tienen trabajo todo el que quieran para el mantenimiento algunos oficios lo de siempre, el, el, pues, la ganadería de, de, montaña, todo lo que conlleva eh, la madera de los eh, de los bosques, pero también últimamente hay mucho más centrado en el tema de turismo, pues ese gran tirón que está teniendo, pues rutas de, de senderismo, eh, casas rurales, el, el, río, el pesca deportiva, pues ahora es un poco el tirón del, del turismo el que está, el que está haciendo que, que se mantenga vamos a, eh, ya sé que eh, solamente con que vean unas fotos es suficiente, pero vamos a animar a la gente a acercarse a Teruel, no al Barracín, no solamente a Barracín, sino a cualquier sitio de Teruel, eh, porque van a encontrarse un lugar extraordinariamente bonito y hermoso eh, hace en toda España también Teruel en estas fechas, eh, pero que vayan a Teruel, porque la ciudad es extraordinaria, la capital eh, lo es, eh, no es una gran capital, pero se puede recorrer unos minutos y se va a Correr la historia entera En tan solo unos instantes Hombre, el arte mudéjar Es el primero que, es, eh, el que hay que reseñar de, de tener con las torres mudéjares, Pero también el arte moderni el modernismo Que en la Plaza del Torico, en el centro nos Está dando mucho en mucho el bombo ahora Porque también se quiere reivindicar No solo el, el arte mudéjar Eh, Pueblecito es un ejemplo del Matarraña, es que en Matarraña te puedes perder allí, le llaman de la Toscana eh, Española, le, se, se le llama. Entonces, yo me coloco aquí en Rincón, y por decir del frío, es que para poder curar esos jamones hace falta frío, si no el jabón claro. es imposible, entonces todo tiene su porqué. Y los ricos que están, ¿verdad? Efectivamente. <risa> uno de los abre, nuestros, escucha, decía. Abre muchas sí. puertas ¿eh, el jamón de Teruel. <risa> Javier Sanz no sé es ello. uno de los nuestros, ¿no? Sí. Sí, <risa> Pero además, Javier Sanz, yo creo que le gusta ir muy de procesiones y, y meterse, y, y hay una de las de, de las tradiciones allí de la zona de Teruel, ¿no?, que por estas fechas eh, se lo pasan fenomenal. Bueno, en Albarracín, precisamente, eh, en los, están los mayos, ya que hemos hablado de Albarracín, que es eh, los cánticos que se dedicaban a las, a las solteras en la noche del 30 de abril al 1 de, al 1 de mayo. Y esto comenzaba con un sorteo, metían una tinaja en un puchero los nombres de los mozos y las mozas. Y se emparejaban. Pero al principio no era así. Saliera lo que era, saliera, ¿no? O sea, que justo, era tal con quien, te, con quien te tocase. Pero ojo, no al principio no era así. Al principio no era subasta pura y dura. Y los mozos pujaban por las mozas. Pero cantidades importantes. E incluso llegar hasta las manos. Joder. claro cuál era el problema, que al final las pujas siempre no llevaban las mismas, entonces otras quedaban ahí sin ninguna puja y entonces quedaste un poco discriminatorio, entonces decidieron pasar eh, al, al sorteo entonces, te ¿no? ganabas el derecho a cantarle ese día, eh, algunos de estos cantos seguían en cortejos y se conseguían muchos matrimonios que partieron de estos, eh, de estos mayos también se dice que se le cantaba a la Virgen María porque también era una, una moza más, ¿no? Y eso tiene siglos y tiene que ver, yo creo que con las fiestas que se han hecho a lo largo de la historia en torno a la, a la primavera, ¿no? Es una fiesta típica de, eh, de Albarracín. Y en estas fechas, por ejemplo, en Navidad, hay una fiesta típica en un pueblecito en el caudén, es a bueno, ahora es, antes era pueblo, ahora es barrio. Claro, es muy conocido también por la, el aeropuerto de, de Teruel, por cierto, uno de los más rentables de España, cabe decir, que celebra la fiesta de los de los locos. Y en su origen tiene que ver con la fiesta, perdón, la fiesta de los bobos, que tiene que ver con la fiesta de los locos del medievo, donde se nombraba un obispo de locos, se tomaba la, la iglesia, eh, y mientras se celebraba el sermón el este obispo de los locos, nada, nada que ver con la Eucaristía tradicional, se metía a caña a la iglesia, se comía, se bebía, se jugaba a los dados al altar y muchas veces también se pecaba contra el sexto mandamiento, entonces recuperando esa tradición ...en la fiesta de los eh de los de los bobos que tiene que ver la, la celebración de Eucaristía en la, la navidad ellos recorren las calles intentan que la gente no llegue a la iglesia poniéndoles piedras eh panos y sé que hace años incluso eh, la puerta del cura llegaban a tapiar la, eh, la puerta para que no llegase recorrían con cencerros todo el pueblo Y luego cuando la gente sale de la iglesia, les despeinan a todos, incluso al cura. Y te puedo asegurar que hay gente mayor que quitarle una boña y despeinarlo, eso es una profesión de riesgo. Y luego se celebra pues una fiesta en todo el pueblo con lo que van recogiendo y una, eh, pues una comida en la, en la plaza del, del pueblo. O sea que es muy y divertido. Es en, en Navidad. Javier Sanz, mil gracias por acercarnos a este lugar, a la capital del mundo, desde luego. Albarcín, Teruel. Eteruel, mil gracias. Un abrazo. Un abrazo, muchas gracias. Feliz Navidad, un besito. Igualmente, adiós. Y tiempo ahora para la cara B, para conocer algo más ¿eh? sobre el origen de las dos organizaciones, dos instituciones, que son las que ejecutan todo lo que tiene que ver con las ideas de la globalización. El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional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 Las guerras modernas eh, son la forma que se utiliza por parte de las naciones eh, para llevar a cabo los negocios. La si puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que Para las divisas, en la guerra económica se cambian las monedas por armas. Eh, para hacer eh, llevaderas esas guerras se dan a la sociedad unos motivos eh, que hacen dar la sensación de que uno de los dos bandos representa el mal. Para llevar a cabo la ofensiva se utilizan ahora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 Mas, mas, La rosa La La La la de los vientos en onda cero. El Callejón del Escribano Con José Manuel Escribano La información sobre el mundo del cine José Manuel, muy buenos, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Nunca ¿qué tal? mejor dicho, cerca de tu casa Hay un cine, ¿no? Próximamente Lo estrenan, ¿no? Ese, sí, sí Cerca de mi casa hay un cine Y más cerca todavía la filmoteca Tú fíjate dónde vivo eh. Pues sí, todo esto lo decimos Porque la película de la que hacemos el comentario sí. Y la crítica esta noche Se titula Próxima ¿Sabías que tu mamá se iba a ir algún día? Era mucho miedo Un poco Solo un poco No ha habido muchas mujeres en estas instalaciones Deberías estar muy orgullosa Creo que deberías pedir menos horas. ¿Qué es lo que sabes sobre mi potencial Se acaba de estrenar la película próxima. Efectivamente, la próxima es la, la película de Alice Winocourt que ha escrito y dirigido la directora francesa. La producción es de Isabel Madeleine y de Emily Disney y las protagonistas Eva Green, Céline Boulan y Matt Dillon, protagonistas Principales. Es la tercera película ya como directora de Alice eh, Winocourt, yo creo que todavía relativamente desconocida en nuestras pantallas, porque sus dos primeras películas, Disorder, eh, El Protector y Augustín, no se han estrenado aquí eh, en muy buenas condiciones, con mucha difusión. Sí que lo hizo mejor la magnífica Mustang, la película que dirigió Denis Gams Erguben, de la cual eh, Alice Wiener es autora del guión. Bueno, eh, esta película próxima cuenta la historia de Sara Loró, una mujer astronauta que ha sido seleccionada para formar parte del equipo que va a viajar a Marte. Además de la duración del viaje, que se cifra en muchos meses, a Sara le preocupan dos cuestiones previas. Una es el durísimo entrenamiento que le queda, con pruebas tremendas, Y siempre ante la competencia de sus dos compañeros, el americano Mike Shannon y el ruso Anton Ochevsky, que la observan con cierta condescendencia. Mike incluso con eh, indisimulada hostilidad. Y la otra preocupación, que puede que sea mayor, es por su hija Estela, una niña de siete años que deberá quedarse al cuidado de su ex marido Thomas. Estela vive con Sara, con su madre, por lo que la nueva relación con el padre, pues puede resultar bastante problemática. Y empieza ya, porque de hecho la separación madre-hija ya ha comenzado. Sara tiene que marchar a Rusia y luego a Kazajistán, desde donde se lanzará la nave con destino a Marte. Antes completará su entrenamiento y luego estará en cuarentena para impedir cualquier forma de contagio interespacial, de manera que Sara y Estela tiene que empezar a despedirse ya mismito. Bueno, todo el relato se desarrolla, desde la óptica de la protagonista y yo creo que el espectador, también el masculino, empatiza fácilmente con ella. Por lo menos a mí me ha pasado así. Eh, quizá hay algún sector de la sociedad y también de la crítica que estén acusando ya a la cartelera de cierto empacho feminista. Bueno, es cierto que hay algunas películas más realizadas por mujeres, que hay unas pocas más protagonistas femeninas que se ha estrenado hace poco Los Ángeles de Charlie, con cierta vuelta de tuerca, y que ahora llega Mujercitas, también dirigida por una mujer. Pero yo creo, sin embargo, que lo que sucede es que nos acercamos, todavía poco, a lo que debería ser una situación más igualitaria. Claro que Próxima es una historia femenina, con una protagonista, unas productoras y una directora guionista, que son todas mujeres, pero se puede, sin duda, contar la aventura de una mujer astronauta ya ha habido unas cuantas, desde la famosa Valentina Terescova aquella, ¿no? con sus problemas, sus satisfacciones, sus logros, sus fracasos también, y su miedo y su valor, como cualquier hombre, creo yo. Lo valorable, yo creo que el sentido radical de la crítica de una película, reside en la confrontación de sus elementos y el todo resultante. Pues bien, Alice Winokur y su protagonista, Eva Green, exprimen los medios a su alcance. Técnicamente, la película no tiene un pero desde la magnífica banda sonora de Rich Sakamoto a la reproducción en pantalla del arsenal de artilugios, instrumentos, habitáculos y escenarios varios con estupenda sensación de realidad. Y el guión se desarrolla con habilidad estrictamente graduado. Solamente quizá la parte final adolezca de una excesiva emoción. Aquí sí, la Sara Madre, Puede a la impávida astronauta y el celuloide, bueno, perdón, el DCP, que es lo que se lleva ahora, se desliza hacia el ternurismo. Pero ahí está el esfuerzo y la calidad como actriz de Eva Green, que rescata su personaje y lo recompone para seguir siendo la que durante toda la película nos ha convencido y transmitido su arte y su verdad. La película próxima en los cines en Desde, próximamente no, Desde ayer, Está en la gran pantalla. Vamos a hablar ahora de algo que parece que huele a Oscar. Sí. Tenemos nominaciones ya para los globos en de oro. Esta sí, ¿Sí? es en la antesala de los Oscar. Protagonistas absolutos, Almodóvar y Banderas. Pues sí, con la de armas, yo creo que nuestros eh, actores y actrices Ana de Armas, Banderas y Dolor y Gloria están entre esas nominaciones a los robos de Oro, ya las grandes nominaciones previas eh, a los Oscars no sé si tienen muchas posibilidades Ana de Armas y Dolor y Gloria, Banderas quizá alguna más, pero bueno, todo puede pasar los principales candidatos repasemos, son en cuanto a la película dramática el irlandés Joker, Los dos papas, Historia de un matrimonio y 1917. Y en cuanto a comedia, que ya se sabe que los globos de oro distinguen los dos eh, llamados géneros, Eras una vez en Hollywood, Puñales por la espalda, Yo soy Dolemite, Jojo Rabbit y Rocketman. Eh, presencia importante de las pelis producidas por Netflix. Esto naturalmente ah. quiere decir algo y tendrá también sus consecuencias. Los mejores directores... Eh, nominados son Martin Scorsese por el irlandés, Quentin Tarantino por él una vez en Hollywood, Bon ho por Parásitos, la película coreana se ha colado aquí, una de las que también está en el apartado de película de habla no inglesa, Sam Mendes por 1917 y Todd Phillips por Joker, mm, dos grandes favoritos, no Scorsese y Phillips, el irlandés y de Joker, las películas que yo creo que van a cortar el bacalao. Las mejores actrices en drama son Renée Selweger, Charlize Theron, Shirley Ronan por Mujercitas, Cynthia erivo y Scarlett Johansson por Historia de un, de un matrimonio, película de Netflix. Y ellos son Christian Bale, Joaquin Phoenix, claro, Antonio Banderas, aquí está nuestra nominación por Dolor y Gloria, mmm, premiado por los críticos de Nueva York hace hace ocho días, vamos. Jonathan Price por Los dos papas y Adam Driver, el coprotagonista de historias de un matrimonio. Y las eh, actrices en comedia eh, o musical son Aquafina, Benny Feldstein, Ana de Armas, nuestra hispano-cubana por tu muñales por la espalda, lo va a tener muy complicado porque aquí también está Emma Thompson y Kate Blanchett por Where You Go, Bernadette, película que parte por lo menos para su protagonista con muchas posibilidades. Y el mejor actor en comedia o musical pues están nominados Leonardo DiCaprio, Eddie Murphy, Daniel Craig, Taron Everton y Roman Griffin Davis, un eh, elenco verdaderamente extraordinario. Bueno, en cuanto al mejor guión, las películas nominadas, pues nuevamente son Eras y una vez en Hollywood, Historia de un matrimonio, Los dos papas, Parásitos y El irlandés. Aquí hemos perdido a Joker, no se sabe bien por qué, y sin embargo sí que entra Parásitos, la película coreana que está, como digo, en la categoría de película de habla no inglesa, con Retrato de una mujer en llamas, película también estupenda, Los Miserables, otra de las grandes favoritas, y por supuesto, Dolor y Gloria. Vamos a tener posibilidades, pero realmente nuestros compatriotas lo tienen difícil. Los Globos de Oro se van a entregar el 5 de enero, es el primero de los grandes Eh, premios eh, que vienen ya mismo dentro de prácticamente eh, 20 días menos de un mes y aquí vamos a ver lo que sucede porque desde luego es una fiesta del cine y puede ser una pequeña fiesta del cine español, ojalá ojalá sea así nos eh, preguntamos si te traslado la cuestión eh, vamos a ponernos en el caso de que parece que la carrera hacia el Oscar de Dolor y Gloria es eh, buena hasta ahora no puede ser mejor pero eh, nos centramos en la figura de Banderas. ¿Hay sí. algún antecedente, yo creo que no, algún antecedente de una película española protagonizada por un actor, en este caso español, absolutamente internacional, pero en este caso español, en una película española, eh, la nominación y el Oscar, eh, ¿puede ser para él? Aunque sea una para película él, hombre. que no sea americana. No, no, no. Tenemos el, el caso de Javier Bardén, pero mm. la peli era americana, claro. Eh. Eh, aquí está Antonio Banderas por una película española, evidentemente, y tiene, yo creo, una competencia muy grande, no tanto con Christian Bale, yo creo, pero sí con Joaquín Phoenix, ¿no? es Hasta hasta estas nominaciones y estos premios de Antonio Banderas era el clarísimo favorito, pero Banderas ha ganado para los críticos de Nueva York, ha ganado el premio del Cine Europeo hace también una semana, viene fortísimamente colocado, de Joker, eh, Joaquín Phoenix... Yo creo que es el favorito, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, todo puede pasar. No lo tiene fácil, de todas maneras, quizá más fácil que la película de Almodovar, que ya ha sido premiado con el Oscar repetidamente, ¿no? Banderas no tiene todavía el Oscar. Yo creo que el cine americano, por el enorme esfuerzo que ha hecho un actor español dentro de ese cine, ya se lo merece. Pero aquí está Joaquín Fénix, ese personaje que les gusta tanto a los americanos, ¿no? Ese estilo de interpretación. Vamos a ver eh, qué calidad tiene el voto de los académicos eh, del cine americano. Y vamos a ver cómo está esta semana el Super 10. La lista, la gran lista, con todos los factores en juego, sitúa esta semana en el puesto número 10... Pues me alegro mucho decirte que es Lo que arde, una película española Una película gallega, el cine gallego Pequeñito, con pocos medios Pero con una calidad absolutamente rompedora Ya era hora que Lo que arde La película de Oliver Blackse, entrara en el Super 10, está en el puesto 10 Pero bueno, es la película de la semana Es una película estupenda En el puesto número 9 Otra película española Bruno Mientras dure la guerra Repite posición Alejandro Amenábar Y son ya 11 semanas en el Super 10 En el puesto número 8 Tercera película semana Si ¿Ve, Española Si yo fuera rico Cuatro semanas en la lista Todas en el número 8 Se ha abonado aquí a esta parte de la tabla No está nada mal, porque además la taquilla le está respondiendo estupendamente. Álvaro Fernández Armero es el director. Alex García y Alexandra Jiménez, los protagonistas. En el puesto número 7... ¿eh? Frozen 2, la segunda parte de esta película de animación... ...dirigida por Jennifer Lee, Chris Back, Tres Semanas en la Lista repite posición En el puesto número 6 pues también repite otra película española, la trinchera infinita, esta es de las que van a estar en la pelea, si no por el Oscar que no puede ser, si por el Goya Arregui Garaño y Goenaga son sus directores, Antonio de la Torre, Belén Cuesta, sus magníficos protagonistas, 6 semanas en la lista En el puesto número 5 Bueno, pues ya va bajando Joker, va bajando porque la taquilla, poquito a poco se le desinfla, estaba en el 2 ha caído hasta el 5, la película de Todd Feeling como ya sabemos con Joaquín Phoenix, 10 semanas en la lista es super 10 premio en la lista de nuestro cine para la película de Todd Phillips el Joker puesto número 4 pues una estupenda comedia nominada en los robos de oro puñales por la espalda de Ryan Johnson con Daniel Clay precisamente con Ana de Armas segunda semana en la lista y subiendo Mira, ya se ha puesto el número 3, Bronce. Pues la estupenda película coreana de la que hablábamos, Parásitos de Bon Jong-ho, siete semanas en la lista, ha subido un puesto. Dos. Plata. Para Día de Lluvia en Nueva York, la película de Woody Allen, no están las candidaturas, pero es que nos da lo mismo a todos. A Woody Allen y a todos los demás. Timothée Salamed, El Fanning, son los protagonistas. Nueve semanas en un superdía. En lo más alto, el lo puesto número uno... Pues sigue siendo el irlandés. Esta película, como yo digo siempre, enorme. Pero no, no gana porque... por el tamaño de la película, ¿no? No, no Por no. su duración. Eh, gana exacto, por muchas más va. cosas, pero eso no va? está mal tampoco, ¿eh? No, no, que va, que va. Que dure tres horas y media, se le puede perdonar a Esco. Ese, Hombre, ¿quiere contar horas... la historia del mundo? Pues claro. Exactamente. Son tres horas y media de puro cine, realmente estupenda. Robert De Niro, Al Pacino, Joe Petsy son los protagonistas. Número uno del Super 10, el irlandés. Va a dar, ya está dando mucho que hablar de esta película, que forma parte de ese nuevo tiempo que está viviendo el cine eh, con es. Netflix y con las plataformas, ¿no? Claro que sí. Esta es la gran apuesta de las plataformas de pago estrenar la película en las salas entrar por supuesto en las categorías de todos los premios como acabamos de ver y luego además ya pues eh, reducirse a sus clientes de, de la plataforma pero de momento todavía en las salas funciona y además con muchísimo público Bruno es un exitazo de taquilla claro reducido porque está en pocos cines pero en esos cines llenando José Manuel Esquebano, muchas gracias a ti Bruno un abrazo Onda Cero, la Rosa de los Vientos. Señales del fin del mundo. Con Javier Sevillano, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estáis? eco resignado que es eso no un eco resignado pues es un mal dato que seas un eco resignado y la sí. verdad es que casi la mitad de la población 41% 49%, ¿no? 49, 49% 49% casi la mitad de la población global mundial la podríamos considerar ecoresignado. Ahora que está. Y ahora la gente acabando, se pregunta, ¿qué? ¿Qué? Vamos a explicarlo. Eh, ahora que está acabando, están, creo que están encerrados hay en IFEMA todos los que han participado y los que tienen que sacar un, comuni un, foto, com sí. un comunicado final y, un, y hacerse la foto. Estarán allí durmiendo en, en, en sacos. <risa> sí, <risa> pues los ecoresignados son aquellas personas que no tienen mucho interés por los retos medioambientales, es así de fácil, y prácticamente la mitad de la población, pues eh, son o somos ecoresignados, digo somos porque, aparte de ecoresignados hay otros diferentes tipos de personas ecos que vamos a, a ir viendo de estos, de estos 49% de la población que se definen o que, se definen, o, o que son considerados como ecos resignados eh, eh, y que además no llevan a cabo ninguna medida para mejorar en Europa Occidental suponen el 37% de los consumidores y entre ellos las características que les agrupan que le, pues son eh, eh, que tienen sus propias consideraciones sí. para implicarse ante la preocupación medioambiental, ¿no? por ejemplo, ellos se eh, eh, esconden detrás de la falta de tiempo, de que no tienen suficientes fondos económicos, de que eh, ser corresponsable eh, supone mucho trabajo, mucha energía, eh, muchas eh, acciones son eh, ecológicas son incómodas, que requieren par, eh, un tiempo específico por parte del consumidor. es decir Y a que no sabéis cuáles son aquí en Europa las sociedades ...que eh, más ecorresponsables son. A ver... ecorresponsables sí. o eco -resignadas? No, no, ecorresponsables. <risa> es que hoy vamos ve? a hablar de muchos, ¿Cómo muchos ecos. ¿Cómo vamos eco a mucho de... ¿Pero sociedades, te refieres a empresas no, o a No, No, no, la sociedad aquí en Europa... Los países más Ah, vale, vale. ¿Dónde situaríais vosotros? En los nórdicos, ¿no? En los nórdicos, evidentemente, por varias razones. Suelen ser, fundamentalmente, a nivel general... Los países con mayor renta per cápita, con mejores condiciones laborales, con mejor conciliación laboral y familiar, con mejores prestaciones y ayudas sociales, con una respuesta educativa y sanitaria más eh, avanzada y más adecuada y fundamentalmente estas características corresponden a los países nórdicos aquí en Europa. ¿no? Por claro, ejemplo. cuando el Estado responde a lo que se aporta, claro, pues la hay gente una, participa una, más en, en sus objetivos. La gente está mucho más con, eh, concienciada. concienciada y está mucho más abierta a, a, a, a considerar alternativas globales a nivel ecológico ¿no? pero pues es que es incluso para todo el mundo. los nórdicos también son de los que pagan muy alegremente y gustosamente los impuestos porque luego ven realmente que repercute sí pero además tienen, un, tienen un componente en su sociedad en su tipo de cultura hay un componente altruista muy importante muy marcado en esa cultura que, que según vamos bajando hacia, hacia el sur de Europa se va perdiendo ese, sí, la picardía este, este eh, espíritu, ahí empieza ese espíritu mmm, eh, altruista se, se va perdiendo ¿no? Eh, en España resulta que este grupo los eco no, no los que se parecen a los nórdicos sino los contrarios, los que hemos hablado al principio los eco-resignados, en España son el grupo más habitual Así. aquí somos fundamentalmente eco es decir, que nos importa, <risa> que nos importa un bledo, como a, a pesar de que estemos en mitad o finalizando la, la, la COP25 ¿no? bueno eh, Es algo que todavía no está muy extendido, el no tomar la iniciativa a la hora de emprender acciones, sino que nos adaptamos a, a, a las normativas, es decir, no, no es el ciudadano el que el que va está al frente de ellos, sino que esperamos que las instituciones no, que cambie, eh, adopten, que adopten adopten que las normativas, claro. ¿no? Como por ejemplo, en la obligación esta de pagar las bolsas de plástico en los supermercados que antes eran gratis y esas cosas. Pero es algo que no ha pedido el no ha pedido aquí en España, no hemos pedido nosotros, sino que nos ha venido impuesto desde eh, eh, por pero, leyes. Pero ¿no? fíjate, yo en eso, es decir, claro que los eh, ciudadanos no sé, para los no sé, ecoresignados, pero en el fondo, por ejemplo lo de las bolsas de plástico eh, tú estás resignado ya no, la gente eh, tiene la bueno, y culpabilizar a la gente que eh, comprar bolsas no hagas bolsas que no sean de plástico y ya está, claro, bueno, no existe es... ninguna duda ya, pero, no existe pero, pero, ninguna no, no, valoración sí, no, se puede, es imposible y está pero aquí no hay duda. en España en España, sino nos refiero a España no hay un movimiento social que esté pidiendo Eh, eh eliminar las bolsas de plata, que, que no se den estas bolsas pero social, se tiene que hacer ¿no? igual pero es decir, si es que pero esto, mira. esto demuestra que hay un bajo interés por así decir incluso ya no a nivel ciudadano sino también a nivel institucional pero es un poco eco pasota total pero sabes por qué lo digo porque mira si tú vas a cualquier sitio y te dicen eh quiero una bolsa Vale tanto. No, no, no, no me ofrezcas una bolsa. Si tú me dices directamente esta bolsa de papel, o no quiere, pues ya lo coges o no lo coges. Pero si directamente te está diciendo tantos céntimos por una bolsa de plástico, es que no te está dando otra alternativa, o te lo llevas en las manos, o es que no hay otra opción. Bueno, no hay otra opción del todo, porque si hay muchos sitios, lo que pasa es que te cobran, claro, te cobran más que las bolsas todavía, eh, y si ya venden bolsas, lo que se usaba antiguamente yo cuando era pequeño iba por el pan con mi, tel, con mi bolsa de tela es cierto, es cierto. Eso ya no existe ahora Hemos te dan una, o vas a cualquier sitio y te dan el pan eh, eh, sí muy, est muy, muy esterilizado por así decirlo muy muy higiénico mejor dicho con, en tu bolsita de, de plástico pero es lo que te pero... digo pero sí si, pero las, de todas formas si tú te vas con tu saquito vale te puedes coger y, y, pero y si no dices mira No hay bolsas, o papel o esta bolsa de tela, o se lo lleva usted en los brazos. Sí, y entonces es, la gente es, lo paga. Lo que tú dices es que es una de que no te den la opción de, a comprar bolsas de es plástico. una de las características de, de, de por ejemplo aquí en España, ¿no? De la falta de propuesta del sector. Claro, es que de solamente que que te, no dan, te dan esto, y vale opción, tanto. Opción. No, y no me lo des eso, no me des esa opción. Pues es una de las cuestiones que identifican no a las afabéis, sociedades ¿eh? ecoresignadas, <ríe> eco ¿no? Es decir, Que no solo hay un pasotismo, que tú muy bien dices, de lo que es la ciudadanía, sino también esa falta de, de propuestas por parte del sector, tanto institucional como privado, para ir moviendo las cosas. Y sobre todo, el, el, el ciudadano eh, no toma nunca la iniciativa, sino que espera que haya un mandato, por así decirlo, de la institucional en eso para te doy la razón. cumplir, cumplir las cosas. Es que es muy hipócrita. Lo que no puedes hacer es retiramos las bolsas de plástico. No, no las habéis retirado. Lo que hace es que las cobráis. Hay muy <ríe> no habéis no hay, retirado hay, nada. Es cierto que hay muy escaso, eh, hay un escaso número de iniciativas privadas por decirlo así, de, de empresas desarrollando eh, este tipo de, de acciones. Bueno, pero aparte de, de los eco escoresignados, también están los ecoactivos. Los ecoactivos representan el 16% de los consumidores a nivel eh, a nivel global. ¿no? A ver, ¿qué hacen? Y ¿qué hacen? estos son los que buscan estrategias para reducir sus niveles de desperdicio, para eh, eh, eh, eh, desarrollar eh, estrategias de consumo menos contaminante para emplearlas además de forma muy, muy eh, frecuente además probablemente este, esta parte de, de los eh, consumidores eco, de, eh, los ecoactivos eh, tienen el doble de probabilidades de evitar la carne por ejemplo, de evitar las botellas sin bases de plástico, se lo piensan más, mucho más que cualquier otra persona más que esté tan concienciado son digamos los activistas ecológicos por uh -huh. así decirlo que son los que promueven dentro de su entorno eh, eh acciones eh, que no llevan a cabo las instituciones... ...sino que las promueven y las implantan ellos en su entorno, en su, en su sociedad. Yo creo, mía, otra, Son los que mayor responsabilidad tienen. Claro, otra, tienen otra posibilidad nivel. que podrían hacer es... ...cuando estás con el tema de reciclar... ...yo intento reciclar todo lo que puedo... Pues para incentivar el reciclaje deberían de dar, no sé, un, algo a cambio a, para que la gente se mentalice, porque es que hay muchísima gente que no se mentaliza. Bueno, y hace poco, no sé en qué municipio ponían, se veían imágenes de un basurero que el hombre, claro, eran cosas muy puntuales, sí, que directamente en Cádiz en vez de o sea, lo que la reciclaba, gente reciclaba sobraba, y él y, y él lo tiraba, tiraba en, en, un, en el en normal perder, eh, bueno pues otro otro otro tipo de ecos de personas ecos son los ecocreyentes eh, los ecocreyentes son aquellos que tienen el plástico como, un, como que tienen el plástico como una preocupación les preocupa el tema o sea, creía el que rezaban buscan, según reciclaban buscan reducir el impacto eh, o sea, medioambiental eh, papel. con, con medidas o sea estos sí están relativamente relativamente Eh, eh, ...preocupados, pero... Eh, suelen, son los que sí usan eh, bolsas de tela para, para en vez de, de plástico y, eh, y lo que pasa es que digamos que son menos activos que eh, los que hemos visto an an anteriormente los o menos insistentes ¿no? que, los, que los ecoactivos se lo proponen pero hay veces en muchas ocasiones que no lo llevan no lo llevan a cabo en eh, o sea digamos, yo, si yo estaría, no, yo no estaría tienen, dentro de ese círculo no tienen, que no, no, no tienen una voluntad muy firme muy clara En, en, en llevar... No es su prioridad. Exactamente. Es importante, dig digamos, no pero, pero no es su prioridad. En Europa Occidental suponen el 19% del total de los, de los consumidos. Por ejemplo, en América Latina, solo el 4%, ¿no? El otro grupo sería los eco Los, oh, los eco-considerados. Ah. Eco Vamos a ver estos. El plástico no lo ven como su mayor preocupación. Y entonces... Muy raramente llevan a cabo acciones para reducir los residuos de plástico, por ejemplo. Pero estos nivel, son los ecoguarretes, que van a ser los ecoconsiderados. A nivel eh, global representan el 23% de los, de los consumidores. Por que edades. No está mal, eh. Que no está mal, no está Jolines. mal. No sé, vamos, en fin. Bueno, pues por edades. Hay, hay, hay, pues otro, tres... ¿Hay un porcentaje para los hipócritas como tú. No. Oh, yo yo yo. <risa> <Sí>. <risa> Qué burro. <risa> que con, que estás constantemente abriendo latas de latas y latas y latas. <risa> Pero no las estoy tirando, tirando no, no, y tirando. No, no. Y... Ya, te, ya, ya te han puesto por ahí un tweet que, que reciclen las latas. ¿No lo has visto el tweet que te han puesto? Los bueno, sí. grupos es... de edades. A ¿no? ver. ¿Consideráis que no antes los jóvenes <risas> o las personas mayores? quiénes quiénes están más concienciados y quién <risas> es los es jóvenes, con... de regal. Los jóvenes. Pues te equivocas. Pues lo, mira, Las los mayores, mayores de los, 50 años. Ah, bueno, pero que eso segmento, no son mayores, no, no. Mayores de, por ejemplo, mayores de 60 y tantos o de 70. No recicla, vamos. El mínimo. No Estamos hablando mínimo, mayores mínimo. de 50, los mayores de 50, claro, incluso más dicho los de mayores, 70, claro, y de Claro, que ahí hay, hay, hay, hay trampa y trampa. No, no, no, mayores trampa. de 50 son el segmento más ecoactivo de la población. ¿Y por qué? Porque son más reflexivos que claro, los jóvenes. Yo soy mayor de 50, soy después, muy reflexiva y muy activa. Son más constantes y metódicos y no les importa dedicar parte de su tiempo para eh, reciclar correctamente claro, son claro. más constantes y por contra el, el, el sector de los jóvenes eh, son más eh, menos reflexivos eh, les cuesta más tomar decisiones definitivas y eh, adapta, adoptarlas definitivamente ya, yo reciclo papel eh, plástico eh, el, el vidrio el aceite eh, las pilas Todo eso lo reciclo. Más cosas. Acciones que se pueden, que se pueden hacer en favor del, del ecologismo y demás. Pues por ejemplo, comprar siempre productos que no estén envalados de plástico. Solo el 22% de los compradores mundial lo hace. Evitar comprar bebidas en botellas de PVC. Solo el 38% lo intenta. O también usar productos reutilizables para bebé, como los pañales de tela o de belleza, que solo el 23% asgo. de los consumidores globales lo hacen. Perdona, antiguamente... Hombre, ya, claro. Los pañales que eran que sí, de sí. tela. sí, claro, y las compresas y también, la... claro, claro. Sí, Hablando sí. de los pañales de bebés. Ya, ya, ya. Pero tú, tú, tú, ponte, tú, ponte, tú ponte a lavar un, la un, tu un pañal niña, de, de tu bebé tu después del tema, verás Eso que bien. Hazlo, hazlo, sí, sí. Lo lava la máquina lavadora, digo yo. Eh, no, ¿no? Consumiendo restos, CO2, no la lavadora Sin, sin restos se lo va a dejar, dejar. Eh, Bueno, yo quiero saber ¿Quién lava con presas? ¿Quién lava? Ay, no lo sé No, no, perdona no. He, dicho, he dicho pañales y productos perdona, de Perdona, yo, yo he, no, no, habéis dicho. no, yo lo he dicho En Venezuela, cuando no había Para eh, coger el pack correspondiente las pobres tenían que estar Como antiguamente, los pañitos fregan que te frega O sea, que es una realidad Bueno, y entonces el segmento de coactivos ecocreyentes son los que tienen mayor presencia en regiones industrializadas, el 21% en Europa Occidental, pero muy poco presentes en América Latina, con un 12%, y en Asia, con el 7%. Y en países que antes hemos dicho, los países ricos o de mayor renta, eran los más responsables, por ejemplo, tenemos la excepción en China, que tiene una renta per cápita bastante elevada, pero está concentrada en manos de muy pocos y el resto de la población. Por eso este país es de los, son, son menos, y de, de los ¿no? más con, contaminantes y menos ecológicos. Pero no, no destacan porque no... no bueno, ¿no? pues eco resignados, el 49% cada vez hay más. Tú eres un eco desastre. <risa> <risa> Pero bueno, ¿cómo me está poniendo hoy, no, a Carlos? <risa> no, ¿Eh? no sé qué le has, has hecho Bruno. la, tita, la latita. <risa> Bueno, pues son casi las cuatro, os dejamos en la sintonía donde acero la rosa de los vientos se envuelve mañana a partir de la una y media de la madrugada con este ecodesastre. Hasta mañana. Son las cuatro, las tres en Canarias.